Bueno, tardes a todos. Bienvenidos. Hoy vamos con el punto final de este ciclo que entamamos desde ayer de sobre la soledad alimentaria, aportar un poquín un gran hit desde este espacio a lo que la conmemoración del día de Ayutla Campesina que se desenvolvió por todo el mundo el día de abril. Vamos a probar un poquillo una cosa de sobre alimentaria y el día de 8 Campesina y el día que se conmemora la muerte de, el sinato por parte de de aquellos que defienden los eh, intereses del agronegocio, de 19 campesinos, de, de Movimientos sin Tierra, de Brasil. Y eh, este día fue aprovechado por vía campesina pues, para eh, visualizar el Cáceres, no y el derecho de los pueblos a decidir sus propias políticas agrarias y alimentarias, así como el derecho también a preservar la, su cultura biológica y su entorno natural. mismo, también se reivindica el derecho a una alimentación eh, digna sana y local que fomente por una parte eh, el mercado local y por otra, y por otra parte que se favorezca el fortalecimiento de las relaciones eh, económicas eh, que seamos como que estamos eh, si bien ayer tuvimos una charla que falaba eh, que trataba de, de la política de la común eh, esos políticas que nos vienen da es del parte de instituciones supranacionales y élites políticas, hoy vamos a contar con la participación en esta mesa redonda, sin mesa, pero mesa redonda, de, de aquellos que, es, que deberían ser principales y los es que más se ven eh, dentro de la cadena alimentaria, como son los productores, los productores y los consumidores. ¿no? Para ello, contamos aquí con de la mano izquierda. a la izquierda a Ansel, que es presidente de Acosa, asociación de ovejeras asturiana, de criadores de ovejeras Asturiana que es va a un poquín de lo que es la raza Xalda y de su situación en A continuación tenemos a Tony, que tiene una ganadería ecológica familiar de ganado que se llama la Falda de Peñamea y que trabaja Con, con algún que otro grupo de consumo y va a hablarse un poquito de cómo ya a con grupos de consumo y también en medio rural. Y después, lo que tam, la que está más a la izquierda es Lucía, dice de Fanjul, que viene del de, de grupo Ramas, del grupo consumo de Ramas, y va a hablarse un poco de cómo forman los grupos de consumo, eh, eh, cómo se formó, cómo funcionan las ramas y un de los sistemas de, de los sistemas de certificación participativo que son una herramienta eh, muy válida, una herramienta propia de suben alimentaria que viene a, a, a alternativa a lo que son los, los certificados, los, el mítico sello de copa y demás, ¿vale? Pues nada, ya de eso, empezará por, ¿por ti, por Ansel. Sí, venga, es un Ah, una cocina. más tarde vendrá Moisés, pide un rapaz que te da con mucho celta y, bueno, de eso, bajarnos también un poquito del tema también de, de Bueno, lo primero que hacemos la convidarnos a a dar esta esta pequeña para entamar esta mesa redonda. desde de su que tenéis de celebración de muchos campesinos se pode decir que el campesinado puede celebrar algo que sea en este pequeño país nuestro que es Asturias. Soy presidente de la asociación de criadores, do ya sea de asturiana y una asociación nació en el año 1992 tenemos 23 años empezó en los años 90 a primeros pues bueno siente que estamos bastante identificados con el país y la su cultura de tal manera que arrancando un poquiñín con la asociación de gasciador y que fueron los que recuperaron el el asturcón en Asturias, empezaron a comprar lotes de, de burros asturcones con el fin de, de lanzar y, y legalizar más o menos y controlar más o menos esa raza. Entonces, al par de eso, años después, pues pusimos a ver qué había de, de hacer razas Por supuesto que empezamos también con el gochu, que empezamos también con la pita, que empezamos con, con otras historias, ¿no? El perro Mastín, ¿no? Y, pero bueno, yo personalmente centréme con, con otros con otros eh, amigos, socios, a, a por la bella se anda, a ver documentación y a patear pueblos. De que ya asistía, no estoy hablando de muchos años, pero por desgracia esto cambió mucho en poco tiempo, ¿no? Existía las tiendes Chigre en los pueblos y era el teléfono único que había en los pueblos. Y acuérdame de estar trabajando, de que aquella trabajaba, Y en un hotel, entonces tiraba de teléfono iba por la vía telefónica mirando, allá ande, pueblos de allá pum, pum, Y todos tenían un teléfono nada más y llamando, oye, o ovelles de aquellos de antes de... de los de, de, de, de, de, de, de pequeños, esos es, eh, villanes que llamaban. Claro, eran pequeños, eran villanes y todo eso. ¿Queda un paisano que las tiene? No, aquí no, pero el pueblo más arriba. Entonces era una forma muy buena de, de informarse. Después, pues, para visitas visites, ibas recuperando... estos animales eh, de un principio no se hizo lo que lleva una definición morfológica del animal más o menos íbamos tirando por el de tal manera que cogimos animales buenos, otros peores pero lo bueno es que eh, agarramos ocho líneas diferentes de lo que lleve el, el xialdu y ahora mismo ya estamos trabajando sobre una morfología y estamos trabajando sobre un, un fenotipo Eh, digamos, base de, de este animal. ¿no? Eh, tuvimos varias definiciones, mirando ya después literatura, y bueno, ya pues remontante a los romanos, cuando decían que los asturianos de esos túniques y eran oscures y eran negras, como el color de la llana de sus ovejas y demás, y bueno, empezaron a aparecer ya eruditos, informándonos y dándonos unas características de... De estos, de estos animales. Vamos dejamos aquí un par de libros que ganamos la asociación. Uno y el de, de la Siala, digamos oficial, donde tenéis unas definiciones muy buenas de un cura de Colunga, me parece que era para su sobrín, donde ya iba diciendo, bueno, y, y has de tener un, un macho negro grande con buena cornamenta, aunque lo veas pequeño y tal, pero que esos son los buenos y tal, entonces ya te va definiendo un poquitín. Claro, no va diciendo, tiene mide tal de, de punta a punta tanto y... y Como, como lo tenemos ahora. ¿no? Eh, Revolto un poco más para acá, ya vengo para los años 40, del siglo pasado, ¿no? 1940, y empezó un gran declive de lo que fue las la, razas autónomas que tienes en general y la sealla por demás. Dos aspectos que, que machacaron y masacraron nuestras razas. La primera es obligaciones. que había por cuenta de burra grande, antes o no antes y que había que cambiar a animales grandes, no adaptados y demás. Otra otra cuestión fue el desanicio, que hubo por como consecuencia mucho de, de estas políticas ganaderas por parte de, de los gobiernos, y la gente que tuvo que emigrar. Y después, lo peor que hubo de todo, sobre todo en Occidente Astur, fue la... ...la invasión por parte del Icona... ...de todos los montes o casi todos los montes... ...de propiedad pública... ...en eh, montes comunales que eran de los vecinos... ...pero que no había papeles... ...como no había papeles, pues entonces el Icona... Eh, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza... ...dijo que estos montes son míos... ...lleno lo todo de pinos... ...de tal manera que... ...el ganado... Eh, ...se multabase... Multa por, por, ...por entrar en este... ...en este finques ...y el éxodo fue... Brutal. De la gente a la ciudad, a Bélgica, a Austria, a Suiza y demás. ¿no? Y, a, y a Sudamérica, por supuesto. Bueno, ahora mismo la asociación cuenta con unos 162 socios. Hay censados 4.200 a 30, a día 30 del mes de noviembre del año pasado. Porque cuando se hacen los, los censos. Estas 4.200 madres están están acompañadas, vamos a decirlo, por unos 170 carneros, pura raza, de ocho líneas diferentes, con lo cual puede decirse que la que la xialda eh, está a salvo. Está en peligro de extinción, pero bueno, esto lo he explicado un poco, esto es peligro de extinción, y una cifra que puso la FAO, que son 8.000 madres, de ahí para arriba... dejes de ser, de estar en peligro de, de extinción eh, quieren bajarla como sea porque hay que subvencionar si está en peligro de, de extinción por mandato de la, de la Unión Europea después si quieres hablamos un poco de lo que son subvenciones y todo el caso es que quieren bajarlo para no, para dejar de, para dejar de, de subvencionar entonces yo no sé si realmente ocho mil Hembres lleve una cifra fiable o lleve un número que se puso así por decir bueno ocho mil entendéis no y ocho por ejemplo para los ovejeros y ocho mil también para para el casino y ocho para para el resto de, de especies cuando un esparen de una manera o tres eh, les habéis paren cada cinco meses entonces tampoco no hay una cifra realmente fiable no Eh, en los últimos años no, no, está, no estamos creciendo, crece el número de animales, pero no no crece a la velocidad que, que debiera crecer como en otros años, donde había una demanda, la verdad, que era muy potente, muy potente, no se podía atender a la demanda, y ahora hubo un paro muy grande debido a, bueno, a la situación que, que vivimos en, en nuestras casas, ni más ni menos, que no hay para florituras digamos. Nosotros entramos ahora como 10 años en lo que es Slow Food. Slow Food es una asociación a nivel internacional, mundial, donde se aprecia y se premia y se potencia los productos locales, producción local, cercana, limpia, con precio justo. por supuesto sin transgénicos, no, no está metido el tema de ecológico, pero pero tiene que respetar el tema de no dar transgénicos, cosa que es muy dificultosa, sobre todo viviendo en un país como Asturias que declaróse eh, fuera de transgénicos, pero hay un puerto muy ahí, pirata y, y base del, basado en el ladrocín de ciertos gobernantes, Y entren toneladas y toneladas y toneladas, miles y miles y miles de transgénicos. Entonces, ¿cómo es que te declare no transgénicos si tenéis el problema que no tengo un pienso que no sea transgénico? Entonces, yo, por ejemplo, personalmente lo, lo que busco pues, son piensos naturales. Porque mmm, hay combinaciones que faense que no hay transgénico y hasta ahora va bastante bien intentando pues sacar una proteína vegetal pura y buena, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene muchísimos problemas. Eh, dentro, dentro de todo lo que hay es lo Slow Food pues hay una cosa que llaman el, el Arca del Gusto, donde van los productos. En Asturias, en este momento, pues está la para la oveja Xalda y no sé si la, la Faba Verde, la Verdina. De verdad que son, son los tres productos que están en este momento en, en el Arca del Gusto. después pues, eh, los enemigos digamos que, que tenemos la problemática problemática que hay el otro día mirando precisamente yo recibo bueno, estás a nivel estatal y a nivel europeo dentro lo, lo, de varios foros y demás llamó mucho la atención el hecho de que por ejemplo la, en Navarra, la barra pasa, hay dos oeyes hay dos, dos tipos de eyes Una que que el mismo fenotipo, porque una hay de cara, cara amarilla, la cara blanca, la rubia que llame, y hay otra que tiene la cara, la cara prieta oscura. La asociación, bueno, hay miles y miles y miles de ovelles carranzanes de cara rubia, en Asturias yo no sé cuántos habrá pero igual hay 30.000, por decir un número, si hay 70.000 en todas Asturias, a nivel de, de cabezas de ovino. ¿eh? Bueno, pues hay una asociación... que tiene 15 criadores y tiene alrededor de 1600, 1.600 hembras censadas. Entonces un gran problema que vamos a tener las asociaciones profesionales y es que a nosotros ya empieza a pasarnos, de que hay un montón de parados por ahí que tienen obéis y y que no sabes de quién son, y que no son socios de la asociación. Entonces, el gran peligro que está viniendo y es que esta gente está, está empezando a vender. Nosotros más o menos tenemos un acuerdo de precio de... precio del kilo-canal. Eh, ¿Qué pasa? Que esta gente que está fuera de la asociación y demás, pues evidentemente rígense por las leyes de mercado, que pueda ser, a, a lo mejor, pues si los os estoy hablando de 5 euros o 4 euros-kilo, a lo mejor le ponen un euro más para porque dicen que lleva puede ser cruzado, puede ser lo que sea, pero véndenlo como saldo, y nosotros estamos con un precio que lleva ahora mismo, 9-10 euros. Que estás pagando casi inclusive del doble del precio que pudieran eh, ofertar esta gente. Entonces, tenemos ese problema: que llegue el, el precio del producto en la calle, que ahora mismo véndese muy bien, pero bien. En los restaurantes hay gente que, que compra, hay grupos de consumo, particulares que quieren corderos, si está bendito se viene bien. Pero, Hay un problema añadido, que va a empezar, la que tú ya, más o menos un euro ya va a ser el precio, Después hay un problema que ya es siempre el gasto inicial, o sea, en el ovino, como casi todo, tienes un gasto inicial. Y el gasto inicial, que potente, por ejemplo, para las vaques, pues bueno, metes tres filos de, de lindeadora, o, o pones tres de filos de estos de pinchos, que, que siempre nos enganchamos donde va por monte, y es mucho más barato, muchas veces con varales, arregles, varales o vamos, arbolinos, cañas pequeñas, ¿no? Y arregles lo que lle el problema y sales de la situación. En La seada no, en la seada tienes que tienes que cerrar y tienes que cerrar bien y muy bien. Entonces la valla ovejera, o además, bueno, pues tiene un precio ya. Pues, estás hablando de dos euros y medio por metro lineal. ¿eh? O sea, si vas a cerrar una tarea que son 100 por son 100 100, 100, 100, que son 400 metros lineales que hay que multiplicar por 250 Entonces eso retrae también mucho al, al, al que quiere entrar Tenemos un problema gordísimo con el tema de la burocracia, pero tenemoslo todo Ya estábamos antes precisamente hablando del tema Hay un problema muy grave porque ya hacer papeles de continuo Yo por ejemplo, yo podría estar en el ecológico y no estoy Por la pila de papeles que tengo que hacer aparte de los papeles que ya, que ya fallo y yo podría estar en ecológico pero niego a, a, a seguir fallando papeles y papelones y, y seguir cubriendo expedientes hay otro aspecto eh, como puede ser enfermedades eh, debéis tener en cuenta que la sielda siempre fue un animal de monte y ahora mismo no tan monte evidentemente <coughs> como cualquier la situación ahora mismo en, en los montes asturianos la sielda no puede estar en monte Entonces estamos cambiando la, a, a praos cerca de casa, en bebés y demás, y entonces aparecen de ellas enfermedades, una de ellas por ejemplo, el, el pedero, que no hay una enfermedad de la sialda, pero que está empezando a aparecer por culpa de, de, de cualquier la situación ahora en, en los montes. Bueno, podemos juntar el asociacionismo en declive, que también hay un problema bastante gordo en general, yo creo que estamos viviendo lo todos y y después tenemos otro problema grave, que llega la situación del campo astur eh, en declive total, de tal manera que empieza a ocupar el puesto que estábamos ocupando los, los asturianos, en los pueblos, en las montañas y demás, está empezando a, a, a que la fauna tire mucho para, para arriba y tengamos mucho problema con la fauna salvaje. Prefiero mmm, al Raposo, prefiero al, al Yogu, y el último que se apuntó a la fiesta, que es el gato Montés, un bicho también que mi Dios hablaba de él, y que empieza a aparecer ahora, y ya tan listo que agarra el corderín, te lo pela, te deja ahí el pelleño y marcha con la carne a comela para su casa. Y yo, bueno, pues vale, el otro para la fiesta. Y claro, todo esto va sumando, o sea, más bien va restando. A la a la capacidad que tenemos de ir produciendo en una especie en peligro de extinción. Y. Bueno, no me enrollo más porque. Sí. ¿Qué llevo hablando? Una hora. No me gusta. Eh, no, no. no, no sí, porque, porque si después queréis añadir alguna pregunta, además, ¿no? sí, sí. pues bueno, yo creo que más o menos lo que lleve, se si habla, podéis tenerlo claro. Si hay alguna pregunta, pues. Vale. Pues así ahora que fue de Tony. Que no agua. Bueno, pues nada, yo agradezco un poco a la presentación que hizo el compañero Antón. Voy a hablar un poco de ganadería ecológica, en este caso de vacuno, y también como el compañero de Acoche, trabajando con una raza en peligro de extinción, que sería la casina hostilada de la montaña. Una raza que tiene el origen en la comarca donde yo soy, en el Alto toma el nombre del municipio de Caso, y que en estos momentos, aunque no está en peligro de extinción, pasa lo mismo un poco con la chalda. Y unos problemas de viabilidad también en el corto plazo. ¿Y por qué digo problemas de viabilidad? Porque más o menos ahora la gente fue tirando con esta raza porque había una prima de apoyo de agroambiental en torno a 200 euros por, por ternero y la cosa iba a salir En el horizonte corto, como bien dijo el compañero, se va a, a desaparecer la prima. Va a desaparecer la prima y la raza no va a tener un modelo comercial viable que garantice la supervivencia. van a entrar los cruces indiscriminados, que es otro problema que él comentó, y posiblemente la, los censos vuelvan a, a descender. ¿Y por qué es importante una raza autóctona en el marco de una producción ecológica? Porque sería lo, lo propio. Una cosa que contempla, por ejemplo, el copa es que puedas producir en ecológico porque no estés manejando una raza autóctona. Y eso va a siempre depender, la raza autóctona tiene una mayor rusticidad, una mayor capacidad de adaptación, y luego, ante todo, que ya lo comentaron también, Y unos productos diferenciados, unos productos que si sí son menores en cantidad pero son mayores en calidad. Lo que pasa con la carne de la frutorta en la que tú no lo tocaste y yo creo que es interesante que los, para los consumidores ante todo, es una, son canales que desde el punto de vista comercial tienen un menor aprovechamiento en cuanto a cantidad de kilos, pero tienen una mayor calidad. Se consigue una cosa que ya es muy preciada en la valoración final de los consumidores, que ya la infiltración de la grasa intramuscular. Cuando vemos una carne que tiene un metado interno que la cobertura de grasa la tiene interior y no la tiene exterior, esa carne pues, casi siempre suele derivar de una raza autóctona. las razas comerciales lo que hace es una cobertura de, raza, de grasa superficial, que es la grasa que es perjudicial cardiovascularmente, mientras que la otra, por ejemplo, es el omega 3, que es saludable. Entonces, un poco la gran batalla que tenemos o que tiene la gente que decide producir una raza autóctona, y sobre todo si siempre hay extinción con las que nos ocupan hoy aquí, es el mercado. Conseguir una cuota de mercado que aprecie lo que tú vas a poner encima de la mesa. Eso en el marco de España y en el marco de Asturias, concretamente, es difícil, porque no hay una concienciación social acerca de, de estos temas. En Francia, sin ir más lejos, por ejemplo, ahora mismo, hay un debate muy fuerte con los canales cortos de comercialización, que es lo que nosotros necesitamos a salir adelante, a los intermediarios. y aquí empieza a arrancar ahora. por eso iniciativas como la que tomaste vosotros y como las que están surgiendo por otros lados, como los grupos de consumo y tal, siempre son aplaudidas y recibidas muy bien desde el punto de vista de los, de los productores de los productores y son de agradecer. Eh, ¿Cuál es el problema? Lo que os decía, más o menos la producción ecológica ahora mismo, y la producción de razas autóctonas está controlada por los grandes intermediarios de, de la producción. Aquí en Asturias el 90% de la carne ecológica lo está comprando Icor más y más Climerca, que compran al origen a precios de convencional y colocan luego en los supermercados a precios prohibitivos. Entonces, un poco lo que permite la comercialización directa, aparte de una situación más ventajosa del productor, también es la democratización del consumo, porque se van a conseguir colocar los productos en, al final en la mesa un poco más barato de, de lo que se puede alcanzar en el tema de supermercados y demás, que, que son precios prohibitivos. Otra cosa que, que es muy importante, yo creo que hay que resaltar el tema de las razas autóctonas y la implicación que tienen en la conservación de la de la identidad territorial. Eh, casi todos los asturianos nos sentimos orgullosos de, del paisaje de Asturias, de la diversidad de Asturias, pero pocos son reconocedores, a lo mejor, de que esa biodiversidad y ese paisaje Dependen en última instancia de los manejos agroganaderos que hay en el territorio. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta trabajo ver, desde Europa ya se está dando un toque de atención. Lo que nosotros llamamos parque natu parques naturales, espacios naturales protegidos, en realidad son sistemas agrarios a alto lo natural. Es decir, sistemas agrarios, biodiversidad y paisaje que dependen de los manejos ganaderos y agrícolas que hay en el territorio. Entonces, otra cosa que refuerza o que debería hacer apostar a la gente por consumir carne o derivados de, de productos genéticos de autóctonos y locales es que sabe que además de consumir un producto de alta calidad está contribuyendo un poco también a, a mantener la imagen territorial de, de donde vive, de calidad paisajística y ya que la agroindustria o otros sectores como el turismo rural no parece que acaben mucho de ayudar a, a, al productor si es también reconocido y, y bien ha que la población urbana y demás tome contacto con estas realidades y se ha puesto un poco por, por consumirlo de aquí y problemas Por ir cerrando un poco el tema y dejar el, el turno al resto de ponentes, porque señaló aquí el presidente de la COSEA y los comparto a 100%. Uno de los problemas que tienen ahora las explotaciones asturianas a la hora de competir, y más en el caso de ganadería, es pues el reducido tamaño que tenemos. En torno a 16 hectáreas de media, lo que nos coloca en una situación muy de desventaja comparativa, por ejemplo, con el resto de Europa. En Francia están en torno a 65 hectáreas, en Alemania 70. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos una estructura minifundista, propio del siglo XIX, que no se hizo nada por mejorar. Entonces, eh, a, al reducir el tamaño y suma, de la dispersión parcelaria. Eh, la titularidad conflictiva, que muchas veces no puedes comprar una finca, el precio desorbitado que está cogiendo la tierra. ¿Y qué nos queda? Pues posiblemente tengamos que mirar a poner en valor lo, lo que fue de todos y lo que ahora no es de nadie. Por eso a referir a los montes comunales. partiendo un paradigmático, un poco lo que comentó el compañero, que una raza rústica una raza que se adaptó siempre, que siempre vivió de los comunales, es indicativo que hoy tú te tengas que gastar euros y euros de valla para tenerla recluida y en semiesclavitud porque la salda como la casina lo idílico sería que pudiese trabajar en montes comunales, te tengas que tener recluida en la superficie propia y suplementar en la época de escasez de pastos porque si fueses a comunales no tendrías necesidad de suplementar en la época de escasez de pastos, una serie de de inconvenientes al productor que, que limitan y luego también por pues lo que comentó los daños con la colaterales con la con la fauna salvaje tanto en la cabaña ganadera como en la superficie útil de la explotación empiezan a ser inasumibles desde desde todos los puntos de vista y visto que autoridades políticas no parece que preocupen mucho el tema lo que sí se baraja o se tiene que presentar en un corto plazo y hay que decir sociedades locales Surja una alternativa y surja una demanda que permita sacar un poco adelante la, la soberanía alimentaria de las sociedades, que en última instancia es lo que tenemos en juego. Ahora tenemos un 5% de la población activa produciendo en el, en el sector primario, que no deja de ser un dato bastante preocupante. Pues bueno, sin más, doy un poco vale. paso a vale. compañero. Por eso, Lucía, pues no, eh, tengo pues, un el tema ya de grupos de consumo. Sí, bueno, yo estoy en el Grupo de Consumo de Ramas, Ramas es la red de apoyo en sur de Asturias y, y nosotros, nuestro grupo de consumo funciona de una manera un poco peculiar, ¿no? Porque solo nos juntamos dos veces al año, entonces hacemos como organizamos los pedidos desde un mes antes para ir a recoger al mes siguiente y como con vistas a en seis meses no comprar nada más o nada más dentro del grupo de consumo ¿Esto porque ya sí? Pues porque la mayor parte de la gente que está dentro del grupo vive en la zona rural, entonces de producto fresco, así de huerta y demás lo tienes tú en tu casa no y básicamente lo que compramos es casi todo pues de lo que no podemos producir o que a lo mejor produce alguien del grupo de consumo en cantidad muy grande como para compartir con los demás, pero que, que no... Claro. Eh, claro, nosotros no hacemos una compra local de carne de vaca casina, por ejemplo por cómo nos estructuramos no, no, es, no es viable para nosotros, ¿no? pero hay grupos de consumo que sí que lo hacen, depende de cómo se organice, por ejemplo en cambalache, que hacen cestas todas las semanas, pues sí que tienen verduras frescas tienen carne, tienen un montón de opciones distintas. ¿no? Eh, independientemente de eso, en nuestro grupo de consumo, yo creo que en la mayoría, a lo que se tiende esas dos cosas por un lado eh, buscar productos ecológicos eh, a precios que sean competitivos tanto para el que lo produce como para el que lo compra porque al final si el que lo compra paga un montón y el que produce no cobra lo suficiente como para poder vivir bien de ello si todo se lo va a llevar el que está por el medio no no, no ganamos nadie no Entonces ese es un criterio, eh, el otro criterio es el apoyar al productor, muchas veces eh, pues, se nos da el caso de que tenemos un productor de yo qué sé, de garbanzos o de mentejas que no tiene cosa hecha buena por lo que sea, pues nos apañamos con lo que tenga Y, y ya está y no le dejamos en la estacada y para la siguiente vez sabe que sigue contando con nosotros y que vamos a hacer como mínimo un pedido de tantos kilos cada seis meses. ¿no? Eh, a los productores en muchas ocasiones tampoco les pedimos el sello, precisamente porque somos conscientes de que todo el tema de papeles es que... No se puede gestionar siempre, que, que si estás buscando comprar a alguien que tiene una explotación familiar o que es una cooperativa de cinco amigos o lo que sea, pues andar pidiendo que encima tengan todos los papeles, que esté todo bien, que sean ecológicos, que te den todas las garantías. la gente no llega ahí, o sea, cuando estás para producir, estás a producir, no puedes estar a producir, a controlar la administración, a presentar burocracias y a todo. Entonces, al final lo que queda ahí es la confianza. Puede ser de muchas maneras. No sé, nosotros, por ejemplo, el tema del arroz, que se lo compramos a unos de Navarra, pues hace un año algo así hubo como super debate en la asamblea del grupo de consumo porque que claro que es que esa zona que los regadíos que los el euro por esa zona que se si está muy contaminado que si no se qué, igual aunque no tenga el sello está muy contaminado aunque no eche pesticidas porque el agua del río patatín patatán Bueno, pues les mandas un email o vas y les ves y hablas con ellos y te explican y te cuentan y al final, una de dos, o te fías de la gente y das un poco de margen para que puedan hacer las cosas bien porque ves que sale de ellos el intentar hacerlo lo mejor posible o si no te vas al sello. Y el sello, bueno, pues también sabemos todos que el sello no siempre llega verdad, ¿no? Que hay quien hace los papeles y en los papeles está muy bien, pero luego en casa. Entonces, bueno, pues nosotros básicamente funcionamos así: nos organizamos mucho a través de internet, porque como yo una hecha a seis meses, pues nos resulta más fácil. Luego las asambleas son muy caóticas, porque además, eso, como casi todo lo que traemos, no bien de Asturias, pues. Nos juntamos con otros grupos de consumo para hacer los pedidos, para que venga todo en los mismos camiones y todo llega a la vez y que no haya 500 camiones entrando y saliendo para 10 grupos de consumo, sino como agruparlo todo, ¿no? Y, y tenemos asambleas muy caóticas, las, hacemos, las hacíamos en el Arco, a partir de ahora las vamos a empezar a hacer aquí en la madreña. Porque los productos llegan al arcu y supongo que conoceréis la tienda del arco, que ¿eh? como esta sala la mitad de esto. Entonces estás ahí entre sacos de arroz, sacos de lentejas, 50 personas, recoge el pedido, discute de cambios de productores o de quién se reparte la gestión de no sé qué producto y es una no locura. Entonces ahora estamos a ver si cambiamos un poco el sistema y lo hacemos de otra forma. Yo creo que en general los grupos de consumo funcionan muy bien, o sea que para los productores son un apoyo muy importante, te dan garantías, te, te dan apoyos, en algunos sitios incluso el grupo de consumo apoya físicamente al productor, o sea que yo sé de grupos que van y ayudan a cosechar, que muchas veces... Pues, para pues, qué cosas se agradece, ¿no? Si yo soy un pesado mayor y plantes patates y lo tienes que sacar todo tú, porque a tu grupo de consumo le hace mucha ilusión que se haga toda la mano y, y tú pues, no puedes, pues oye. eso también acerca a la gente mucho al campo, ¿no? Y, y hace que, no sé, que, bueno, nuestro grupo de consumo eso, somos todos bastante rurales, pero. en grupos de consumo más urbanos, donde la gente no, yo, muy consciente de, de que pues, las cosas van en unas épocas del año y requieren X trabajos y tal y cual, pues como que la gente eso lo ve más, ¿no? El, que no puedes tener tomates en enero y, y no puedes, yo qué sé, esperar que, que por estar... echando ahí horas en el campo y deslomándote, que después salgan pues los patates salgan a ah, 50 céntimos el kilo como encuentras en el supermercado ¿no? entonces no sé yo creo que es una forma de consumir muchísimo más responsable que el ir al arco o al mercadón o al <coughs> y, y y desde luego hago, aporta más a muchos niveles, ¿no? Conoces las idiosincrasias de cada uno y, y te acerca más, pues, a, a la Tierra, a la Tierra en general. Ya, pues, ¿no? vale. pues nada, voy a el compañero Moisés, que, que también es y es como un rapa que trabaja con una raza toto, con un chistro celta, y, bueno, ha comentado comentar eh, un poco de su experiencia. Bueno, yo voy a empezar falando un poquillo así en clave económica y después quiero hacer algo así un poco más distendido que todos participemos. En clave económica voy a hablar un poquillo en desglosadas crucetas, pero muy poco. Quiero generalizar un poco porque, bueno, como son jornales de lucha campesina, pues no ceñirlo nada más, sino abrir el abanico, ¿no? Todo lo amplio que se pueda. Bueno, así. Por decirlo así en eso, ¿no? En clave económica, eh, la recuperación de las razas autóctonas, ya lo falaba el compañero de la casina, y, eh, y dotar al, al campo de una cada raza autóctona y una nueva oportunidad de negocio para el campo. Eh, y un producto diferenciado, suele ser un producto exclusivo de la zona, o sea, económicamente a nivel de. De producto, hay un producto que, en clave de marketing, es lo mejor, lo más deseado, ¿no? por, por cualquiera, ¿no? Eh, alguien que pueda lanzar un, produ un producto al mercado de máxima calidad, diferenciado y exclusivo, es la panacea. Entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar esa oportunidad. una oportunidad de negocio, la casina, otra el gochu, otra la xalda y son oportunidades económicas para el campo, ¿no? Económicamente también se precisen ayudas, el campo. Yo soy contrario a los subsidios agrarios, no, soy contrario a las subvenciones. Yo creo que un producto tiene que valorarse por lo que vale. No, si tiene ayudas a la producción, eso ya es engañoso porque varía el precio final. Entonces, eh, vamos a ver, les ayudes, en ningún momento yo considero que tienen que ir eh, al producto. Si tienen que ir, pues eso, a, eh, enfocáis pues, a una inversión inicial, eh, bueno, hay diversos canales que hay ayudas para meterse en el campo y tal, que no de acuerdo de todo, pero que, bueno, que no me parecen mal, ¿no? ¿Por qué? Pues, pues por eso, eh, a la Administración tenemos que decir, pues, ayudes para los cierres de finques que estamos hablando, porque, bueno hay, bueno, hay ciertos problemas y, por ejemplo, en los criadores de, de gocho astur eh, para nosotros eh, lo suyo sería poder tener los gochos en los montes, que hay castañeos y, y carvallares por ahí, a tope, ¿no? entonces están desaprovechándose, no, hay, no están produciendo nada, entonces para nosotros eso era eh, el ideal. Eh, ¿Qué pasa? Si tienes que amortizar un cierre de una tarea, con la venta de descarables, eh, con el margen que te queda en el gochu, que nosotros estamos hablando más o menos de que en un año por un gochu eh, queden 30 50 y 70 euros haciendo la alimentación como se debe hacer, teniendo el libre y todo eso como lo pedimos y sabiendo que es si el cuento la lechera, si lo conocéis, pues es si el cuento la lechera, o sea, si te quedan de 50 a 70 euros por gochu, eh, por gochu vivo, que te llega al final, si te mueres un gochu por el camino, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Contando con eso. sabes que no amortices una inversión de un cierre no la amortices entonces pero es ya ya pero donde tendrían que, que venir un poco les ayudes ¿no? dotar a los a la gente del campo pues dotarlos de la de la infraestructura para pa poder eh, pues para que puedan ser competitivos ¿no?, después eh, necesitamos por parte de la administración una apuesta clara por una apuesta clara por los mercados que, que tenemos con los que podamos salir porque no tenemos Eh, mataderos para pa aves y, y conejos, por ejemplo, aquí no tenemos, eh, no tenemos mataderos que sean específicos para las razas autóctones y, y muchas veces los canales son distintos, son de distinta manera, está todo tan industrializado, tan mecanizado que les nuestros canales a la hora de pasar por, pues, por el sitio donde tienen que pasar para la matacía, pues o no entren o no se enganchen bien o no es, Y eso siempre repercute en, en que al final pues tenemos que pagar eh, distintos precios o llegar a convenios de otra manera o que los canales son tratados eh, no como como se debiera, ¿no? Entonces necesitamos de la administración pues eso, una apuesta por nuestro mercado, de nuestro producto autóctono y, y que de verdad otarden eh, la infraestructura al campesín. y el y que dotaren de infraestructura pues a Asturias para pa poder apostar por eso por esa serie de productos no después yo creo que falta también una apuesta clara por la por la elaboración propia porque podamos eh, también arriesgar o meternos los productores a elaborar igual que que hay eh, mil razas de, de vino en la Rioja o un mogollón de llagares, Eh, pues y hay también un mogollón de chacineros haciendo chorizo y, y más o menos salen todos adelante pues eh, eso dotar para que todos pudiésemos eh, ya volar pues y eche carne pues lo que tenemos no y para poder sacarlo al mercado con marcas propias o como sea, ir buscándose la vida no después ya haciendo ya un receso y un inciso <coughs> ya acabé de hablar del gocho asturceta y vamos a hablar de campo del campo de campo, ¿no? Entonces yo traigo aquí unas cosas, por ejemplo, para pasar lo que así, para que veáis un piquín, no sé, de lo que es capaz, eh, no sé, los conocimientos y la sabiduría, tú sabes pues, algo más seguro de así que, que venimos trayendo de, de antes los campesinos, ¿no? La gente que, eh, no sé, porque... bueno, qué pasamos también aquí. más cosas, herramientas así viejas por ahí para que veáis que, o sea, eh, la gente de, del campo, Yo ayer eh, voy a, a repetir un poco, ¿no? Los que tuvisteis aquí ayer, pues eso, ¿no? Yo ayer eh, decía que, que necesitamos ayuda, ¿no? Necesitamos ayuda para poner en valor, eh, para poner en valor al campesino, Para poner en valor el campo asturiano y para que de una vez por todas, pues empecemos a a valorar a la gente del campo como se merece, ¿no? Que, que yo creo que necesitamos, eh, pues bueno, una, una reeducación social donde donde empecemos a eh, pues no sé, a valorar y, y, y conservar, mantener y no sé todos estos conocimientos que, que se están perdiendo en las últimas dos o tres generaciones y que y que para qué van a acabar, ¿no? Que, o sea con la próxima o, o con la siguiente a esta que parece que van a acabar ¿no? Eh, no sé eh, cómo decíos ni por dónde empezar yo no sé podemos levantar la mano los que sepamos de aquí espoyar un cordero o un conejo o pelar una gallina pero no se dando yo susto, Yo que sé, hay cosas como eso, en qué época del año se corten los manos para la herramienta, hay, eh, no sé, no, yo creo que, verás, eh, no sé, yo, vosotros, ¿cuánto estaréis dispuestos a pagar por una berrana, un turullo de esos? Y algo que a lo mejor nada, ¿no? Porque. A lo mejor nada, ¿no? Porque eso no tiene claro. Al final está ahí en una sede y cortes, ¿no? Y una corteza y un palo y un. O sea, y. Esas cosas así, yo digo. ¿De pues, De fresno o de castaño también. ¿no? Y enteréme por un vecino que también se hacía de lloreo. Pero yo de lloreo no sabía que se hacía, la verdad. Bueno, no sé, eso eh, yo quedé flipando porque un día estando en un museo en La Gaeta eh, resulta que veo allí que, que esto está considerado como un, como un instrumento que viene desde el Neolítico. O sea, o sea eso va, va pasando, y a mí enseñó mi bueno y ahí el pueblo había un montón de gente que lo hacía y aprendente y tal, o sea, va pasando de generación en generación, como... no sé como si fuera el Padre Nuestro desde que se inventó tal va pasando y pasando y pasando y ahora llega el momento que al desvincularse con este salto generacional con este no sé no que estamos separándonos tanto del campo pues que que todo eso va menos piérdese y acabe entonces campo no es solo campo el campo y cultura el campo y O sea, vamos a ver, eh, el campo hay que encenderlo mientras comamos, porque lo necesitamos para comer. Nada más que eso, o sea, si tenemos pensado seguir comiendo, tenemos que ser activos y participativos en la lucha campesina. Porque al final necesitamos a los campesinos. Entonces, eh, no sé, no sé cómo... Hay aquí un montón de cosas escritas, lo que pasa es que estas cosas tóqueme la fibra y me pongo nervioso y después pues al final del día se me ha no sé, pero dónde empezar. Pero bueno, eh, yo creo que eso, precisamos sumar, hay que implicar la mucha campesina a todo el mundo. Eh, yo eso, ayer también me refería a que la campesino pues ya eh, o, o en todo el mundo está. considerado que es la clase social más baja que hay, más baja que un campesino, pues bueno, a veces es eso, yo ayer decía, tenemos sí, llegaron los emigrantes y entonces parece que, bueno, que salvamos, o tenemos los gitanos y parece que tal, pero al final si miramos cualquier sociedad del mundo, la clase más baja, la clase prove, suele ser siempre la clase, o sea, la gente del campo, la gente rural, ¿no? Y eso, eh, y una pena, hay que cambiarlo, porque al final el, el sector... primario, son los que nos dan de comer, entonces, no sé, yo tan claro como eso, creo que, eh, o sea, no solo, y eso, y el guardián de la sabiduría de antaño sabe hacer de la piedra pan, que no sé quién decía ayer del, del John Seymour, pues eso, tralo en el libro esa frase, sabe hacer de la piedra pan, de la madera pan, <coughs> y llega y el del equilibrio, observador de los ritmos naturales, y el único de los nuestros días que todavía vive en contacto con el cosmos, porque... O sea, al final ya sí, obligate a ser planta o ser animal y al final vives con eso, ¿no? Entonces yo creo que, que eso, que un campesín que es físico, místico, científico y una parte tan importante del paisaje que no tenemos que desear que se pierda y tenemos que defender a muerte, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Eh, Hay eh, muchos años ya que se va renegando de, de toda esta cultura, ¿no? sobre todo aquí en Asturias, pues venimos renegando. Al final eh, sabemos que hay una cultura, los que os atreváis, los que queráis, eh, meteos en el campo, o, o los que venís del campo o venimos del campo, sabemos, y, y los que queréis empezar, que, una, que el campo y algo muy sacrificado, Eh, si, si nos comparamos el agravio comparativo con cualquier otro sector con cualquier otra profesión llega grandísimo eh, el tiempo que inviertes bueno llegue, pues como una forma de vida muy sacrificada pero hay una forma de vida y es distinto porque vives de otra manera eh, tengo otras satisfacciones que no son mundanas, pero tengo otra serie de satisfacciones y Pero bueno, tiene una serie de sacrificios muy importantes que en, en, el, en el mundo actual, este que vivimos, en el primer mundo, pues eso, comparativamente, y muy, es muy menos, ¿no? Un restar así, muy poche ¿no? Entonces yo quería eh, acabar ya, pues bueno, diciéndoos un poquitín también que, que bueno, que pues en el presente aquí sabemos quién somos y si miramos para atrás buscamos de dónde venimos. Al final la mayoría de, eh, aquí en Asturias no, pues eh, los nuestros antepasados, la mayoría, si miramos de dónde venimos, al final venimos prácticamente todos del campo, ¿no? Eh, entonces, no sé, con esto ya pues eso, si sí, eso preguntámonos un poco más adelante, a ver, a dónde vamos, ¿no? No sé, yo creo que si quieres avanzar alguna preguntita y la manina Marina y vamos tomando es una palabra ah, por romper un poco el hierro. Mira, hay aquí gente, de dos compañeros de grupo de consumo, y yo trabajo con ellos. Sabéis un poco que los grupos de consumo también por la filosofía, o bueno, no sé por la filosofía o por los orígenes. van muy en en italiana. entonces bueno. Ellos no son un caso especial, de hecho quería grabarlos incluso la GTA porque llamó la atención que hubiese un grupo de consumo que puso que trabajó con ellos. Y fue con eso un poco como empezamos a mover un poco el tema de la comercialización directa y tal. Porque si a lo mejor es complicado con el tema de la ovella, que son 10 kilos, en el tema de los terneros que estamos hablando de 100, 130, 40, 150 kilos cada ni un poco más complicado. Entonces, lo que hacemos, que os expliquen ellos un poco como tomen ellos un poco aquí del proceso Nosotros somos el, el grupo de consumo que pues, se eh, forma en la semiente y, bueno, hay un poco una mezcla, eh, no tenemos tanta gente que sea rural, hay alguna persona, de y productora para ramas y demás, que digamos que es un poco la que más estaba metida en lo que era un grupo de consumo. Y luego el resto, pues a lo mejor tuvimos, somos de medio de aldea, pero bajados a la... A la febrera, de entrego y demás, y no abandonaste un poco lo de los vuelos, a lo mejor tienes un poco huertuca, a veces que se te da, pues que no. Y empezamos a formar el grupo de consumo, pues un poco buscando eso, comer más sano y hacer algo para que no se abandonase el campo, ¿eh? para que realmente el que produjera tuviera eh, el mínimo de dignidad y una cierta seguridad. Entroncamos pues con. una moza de Vane montanieres no, que por ejemplo empezaba con, con Invernaderos, eh, había que unos Invernaderos y a mí me gustó mucho la primera idea que el Grupo Consumo, lo que, que, lo que pretendíamos era garantizar un mínimo de consumo para que ella tuviera cierta seguridad. Y una de las cosas, que a la larga, pues por cómo, cómo fue la crisis e incluso las previsiones que no te salen siempre bien en la oferta, pues eso no la estamos manteniendo al 100%. Pero bueno, seguimos en contacto y en, y en conferencias un poquitín como esto, pues conocimos a, a Tony y, y, y no yo que seamos carnívoros, la mayoría somos omnívoros. <risa> hay, hay gente vegetariana, hay veganos y demás, y entonces lo que contábamos pues un poquitín en la lógica esa de lo más cercano, lo más saludable, y que, que el productor realmente ganase más y a nosotros nos saliese por lo menos más sano, y de no ser más barato, por lo menos no más caro, pues entramos en eso. Uno de los problemas que tenemos en el grupo de consumo, que todavía hay, y va un poquitín casi por edad pues yo convencer a la gente de un grupo de consumo eh, no hay una tienda. Vale, pues llégate, hay gente que se te apunta y dice, lo quiero tanto, tal, tal, y suelte, suelta, un poco heavy y decir, es que te toca, es que te toca ir aquí. Eh, hombre, hay cosas que nos fuimos repartiendo. Pues eh, para hacerlo de Tony caer el cajón que teníamos que ir al matadero y echar una mano en, en hacer los cortes. Y bueno, la primera vez pues sí, que vas un poco acojonado porque yo acordábame de los, llevar los yatos de mi abuela y el matadero pues era un sitio muy lúgubre. olía y de todo. Y la verdad es que como está ahora, igual pues, bueno, pues, sigue sí estando muerto, pero parece el JAOS. O sea, no ve sangre por ningún lado y los sitios están como unos. Horrores de colorinos de pasen eso, los del quirófano. no deja de ser haber matado un animal, ciertamente, pero bueno, eh, sería un poco hipócrita y de decir que me gusta un filete y no quiero ver el tu muerto. No, no eh, la hipocresía por lo menos el autoengaño, no tiene que permanecer. ¿no? O ante juzgar determinadas actitudes, yo creo que si cada uno sea responsable en lo máximo posible de aquello que come y de cómo conseguirlo, llegar a, a responsable está bien, sentirse culpable dependerá de las carencias de cada uno y entonces bueno, por ese lado yo creo que yo chocaba los a ver, esto es poco menos que el bien de que no sé que salimos a cazar o algo así lo menos preguntarnos pues por ese lado la cosa va funcionando vamos tirando, ahora estamos pendientes de a ver si conseguimos sacar como para dos lotes Y claro, tiene senso jugar con, con contacto directo con Tony Yo doy clase y fuimos a ver un poquitín lo que comentabas tú de lo de confianza. Nosotros en cualquier productor lo que dijimos ya es que tenía que dejarnos aparecer por allí cuando nos diera la gana. O sea, lo de tener el, el certificado no nos importaba. Pero que alguien nos engañe y eche insecticidas certificado sobre historia, pues que sí. Me de haber visitado la instalación de... de Tony, con la familia, sobre nuestro grupo y demás. Yo doy Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente y la mejor conferencia que me dieron jamás sobre desarrollo sostenible, escribí de la allá arriba. De hecho, voy a intentar negociar, con otra la pelota, que se si me toca dar la clase otro año. Una, la ves tú, allá arriba, con los guajos. O sea, porque no oye la imagen esta de ¡Ah, qué guapo campo, hey! y tal. No, no, yo oí cosas de estar leyéndoles y estar viéndolo allí. ¿Por qué drenes el prado? ¿Por qué no concentres las fuentes? ¿Por qué los vacas tienen que salir pastigados? ¿Por qué el padre, que, que vamos, es mi padre, que mi, mi padre yo gustó la escopeta, y decirte por qué dejes fresnos si quites la falla o por qué guardes el avellano, realmente hay una forma de vida. Y ahí enlazo con lo que dice este compañero. Si alguien quiere volver al campo, o, o toda la historia, los, sí. sobre todo si tienes animales, no saben que hay sábados y domingos. Y luego está eso, que... Tienes el agobio de que lo que se necesite, cuando se necesite. Tienes que aprender a disfrutar a ratos sueltos, pero también tienes la historia que no hay esclavo ocho horas, cada en no son ocho, pueden ser dos a ratos. ¿Eh? Y que de alguna manera al vender tu tiempo, también vendes una parte de tu vida y quieras que no, la mercancía ahí es tú. Entonces, de alguna manera. Y a la demás, en una crisis, en el campo comes. Más tiempo que en la ciudad. ¿Qué vale más, una una vaca pinta o una roja, la pinta, ¿no? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Qué es eso es como los puñetazos. Depende, depende de la vaca. Eso es como los puñetazos. Alguno un puñetazo y te da arriba y otro, dios te la risa. Depende de la vaca, depende a... es del <risa> sí. otro... de de dueño. La vaca se es que valen millones y hay otros que valen... <coughs> Ahora mismo los xantos de vaca pinta, yo creo que... El, <risa> que te lo hubiera Que, claro, claro. que claro. vas a paisano con 10 euros <música> sí, y que, que lleves 5 y date <música> unos besos para sí. marchar y, y Sin embargo, la hembra de producción de, de, de, de láctea y tal, una pinta que tú dices, sigue pues, cotizando sí, bastante. Igual dinero, sí. En bolsa al dinero, sí. Lo que tienes que tener un poco en cuenta, tú eres muy, muy joven y tal, pero la pinta vino a sustituir la vaca roxa, que era la vaca original de aquí, incorporó la vaca de mayor productividad Pero bueno, también tienes que tener referencia un poco de la situación en la que, en la que tenemos hoy la ganadería de leche en Asturias, una situación un poco de, de quiebra técnica, porque la vaca en realidad no tiene viabilidad en el contexto de Asturias. Vale. Lo primero, ya agradecer a la Llega, ¿no? que, que Llega por organizar una cosa tan interesante como, como esta, para hablar de soberanía alimentaria. Porque estoy dándome cuenta también lo viejo que soy, ¿no? Y miro Anshir, que es el que Gracias. más cerca tengo. <risa> y se viene su compañero. Y me cuenta que cuando se empezó a hablar de soberanía alimentaria, de estas cosas, de transgénicos, estoy acordándome cuando se empezaron las primeras movilizaciones y estamos falando igual ahí 20 años o pereando, ¿no? Y curiosamente de aquella, eh, igual que cuando vives fuera, o salías fuera, fuera del reino de España y vives por ahí, y conocí esa gente que trabajaba, eh, o sea, que eran habladores de, de la India, de otros sitios, que te falaban de la revolución verde y de toda la y que llevó para aquellos sitios, cuando veníamos aquí y en tamaño de movilizaciones, pues no era precisamente la gente la de los pueblos ¿no? que participaban en estas historias, sino que ya era un movimiento totalmente urbano, Eh, principalmente alrededor de lo que ya el movimiento ecolosista, ¿no? Quien más, quien se hacía en ese momento de vanguardia, quien más conciencia optaba, aunque curiosamente no hubiera era gente que viviera en el campo ni trabajara en el campo, pero como bien dice Moisés, Asturias y un país eminentemente rural y quien no, echando la vista atrás, eh, todo el mundo fala de que el pueblo ya es, aunque, uve, o, aunque ya nací no hubiera si o como se suele decir, no, que ya de, de toda la vida, ¿no? Yo creo que esa es una, una reflexión... importante Otra cosa que me, que me choca, ¿no? Y que también comentaba Moisés, que me pareció muy interesante la intervención. Cuando vas eh, por sitios, por el mundo, daste cuenta que la siente del, del campo, eh, la siente y y él la siente evidentemente más pobre. Y en muchos sitios la siente que está peleando por cambiar las cosas, por hacer la revolución o cambiar las cosas, ¿no? Y contrasta un poco con, con lo que comentaba el, el, el compañero de la, de la vaca, vaca Casina, ¿no? Mientras aquí el veo como un problema el minifundio en otros sitios, con lo que se pelea allí con latifundio y lo que significa latifundio, lo que significa la, el, el, el, la posesión de la tierra en muy pocos manos y que aquí, vuelvo a decir, en el Reino España, en Asturias, vivimos en un, en un minifundio, yo creo que por suerte, y que en otros sitios del Estado, como puede ser en Andalucía, la asiento organizase precisamente contra, contra, el, contra el latifundio, ¿no? Yo creo que allí... otra cosa que a mí, a mí chocame. Otra tercera que me choca, que ye que choqueme mucho, que ye que eh, cuando se para del campo, cuando se para de estas cosas, los sindicatos agrarios aquí no tienen ninguna presencia. No, parece que no tienen nada que decir y yo pienso lo que más me preocupa es que que no tienen nada pensado en ello. Incluso no tienen ni un mínimo de solidaridad con otros con otros movimientos abradores del resto del mundo que tan quitando ellos la vida, ¿no? Yo el caso más concreto conozco, y el de, el de Colombia, que están asesinando, pues seguramente acabarán de matar a hora de tarde a alguna persona que pelea allí... Pues por la justicia social, por la reforma agraria, por lo que ya el MST, que seguramente, no, seguramente no, y el movimiento más importante que existe en América, y que el tema central y la reforma agraria y la posesión de la tierra y la soberanía alimentaria, que lo tiene muy trabajado y desde hay muchos años, ¿no? Lo que significa, lo que significa volver a la tierra, lo que significa ocupar la tierra y lo que significa la pertenencia a la tierra y lo que produces y cómo lo produces, ¿no? Pues parece que aquí la gente que trabaja en el campo, quitando excepciones, evidentemente, no sois quién estáis aquí, pero parece que tampoco tiene nada que ver con. Con ese mundo no significa absolutamente nada. Y ya para acabar otra cosa que me choca y esto ya centrado no que es el territorio más próximo a mí tocó vivir unos cuantos años eh, con la siente vasco y una cosa que me choca aquí y eh, hablamos de soberanía la soberanía podemos poner también no el, el nombre soberanía pero ellos podemos poner, poner otros muchos a mí cae mirar a los pies cuando queremos vender el producto propio y te dicen ternera asturiana. O sea, cuando tú fales en vasco, la propia palabra, el label, ya te lo dice, el label y etiqueta, y ya te lo dice, ¿no? Cuando dicen label, estoy en label, o sea, que te lo dicen los chavales, o sea, estoy en marca, diciéndolo ojalá de cualquier cosa, y el label. Aquí no, aquí el idioma no significa nada, aquí queremos vender producto, pero queremos ser más cazurros que los cazurros, y no quiero ser faltoso. O sea, aquí decimos ternera estudiante, por favor, pero ¿quién dice ternera? Bueno, tienes otra marca que lleve Shetarrosia, ¿eh? Sí, sí, vale, pero. Sí, pero quiero decirte, pero. Que eh, no compensa lo que no. Pero quiero decirte, pero. ¿Eso, ¿quién marca también? ¿Eso usa ese como propio? ¿Eso usa para vender el producto? ¿O qué significa esto? No? Porque eso también forma parte de la soberanía, eso también forma parte. Aunque lo miramos de un punto de vista economicista, eso también vende, pero aquí parece ser que eso tampoco tiene ninguna importancia. y eso pues no sé debe, debe importarnos a muy pocas personas algunas sí que nos importan, no pero no sé son reflexiones que me vienen a la cabeza y que me aclaris alguno no fue claro, para los sindicatos me bien poco recádate lo como tú bien sabes son tan solo asturianos salen tres sindicatos y cinco partidos políticos pues exactamente igual en Asturias deben haber como ocho sindicatos agrarios No sé, porque creo que una situación todavía de va poco, o sea que no te preocupes que todavía habrá más sindicatos que campesinos en estudios. Pues, y es un mal endémico que tenemos, ni más ni menos. Yo creo que para los trabajadores pasa solamente igual. Yo puedo contestar también al tema de la estructura de la propiedad, que creo que ya, ya nos generó algún, sí, entonces, alguna sí. disertación alguna vez ¿vale? una vez, sí. yo he soy una me... sociedad eh, que ha tenido contacto con una familia o una empresa rural, que empezó, si vamos al tema de vacunas, exigiendo que tuvieses 10 vaques, que tuvieses 20. Yo cuando empecé a tomar conciencia con ello, quien tenía 20 vaques ya era un campesino acomodado. Pero ahora exigimos eh, ahora mismo parámetros de 200. ¿Qué quiero decir? es pues exigencia económica, porque puede puedes gustarte uno puede puedes gustarte otro, pero la familia campesina lo que tiene que llegar ahí a fin de mes como cualquier otra con una estructura en la que la explotación tiene 16 hectáreas, no puedes tener 200 baques porque vas a depender de comprar el total de consumos intermedios al exterior eso, con eso viene un poco con lo que, lo que en el minifundio puede ser una una ventaja, si tú piensas un poco en lo que decía Emilio ¿eh? en una economía de subsistencia pero en una economía de subsistencia hoy Indudablemente no podemos vivir nosotros, pudieron vivir nuestros abuelos o pudieron vivir tal. No, sería un poco recluir a la entonces, sí que es el campesinado acabaría siendo, un poco, por decirlo de alguna manera, la, la clase más baja de, de todas. Y yo, respecto a esto de que el campesinado, bueno, y la clase última, yo creo que también hay modelos en otros países que tenemos que mirar y que no perder eh, de, de vista. Ya, mismamente, si cruzamos los Pirineos en Francia. La es un síntoma de prestigio social. Yo estoy refiriéndome al campesino, ¿eh? no al empresario agrario. Bueno, yo creo que ahí tenemos que diferenciar quién es el empresario agrario y quién es el campesino. Es que Hay yo creo que dos dañez. cosas. El campesino viene de una cultura, sí. que, eso como tú bien sabes, pues y es lo que mamamos y es el que sí. sabe de todo. El que te arregla una madreña y te la fae, ah. y te fae la chivata y... ¿No? En fin, eh, más cosas, muchas más cosas, ya podía ser, tío, pero el empresario agrario y un tío especializado en producir leche, en producir canales de carne o, al final, eh, eh, el empresario trata a una vaca como una unidad de producción, trata a la, a la hectárea eh, como una unidad territorial, no trata, o sea, y un empresario agrario son números, Eh, para los sindicatos, yo también pienso que los que valen para los sindicatos los que los tienen. Si aquí tuviésemos un montón de empresarios agrarios, igual teníamos representación de algún sindicato. En el tema de los eh, latifundios y los minifundios, yo también un poco por buscar el término medio, eh, entiendo la tu postura, porque es verdad que el, la sociedad te exige eh, pavir cada vez más, más, más animales, más producción. Porque tienes menos margen, entonces al tener menos margen necesitas más producción para vivir igual. Eso está claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otra vez un agravio comparativo en el mercado. Nosotros aquí, con el territorio que tenemos, no podemos alcanzar esa, esa producción para que el margen nos dé para vivir. Eh, y el tema de la falta de tierra, entonces, si ¿sí tenemos que venir a, a, a comprar eh, cereal o, en fin, cuestión, insumos exteriores, alfalfa, lo que sea. Y, y eso y es lo que nos falla ahí, salir al mercado con. En, desventaja con, en para desventaja con, con los demás. Y más en, en una eh, región que estamos aquí en Asturias, que hablábamos ayer, que tiene una holografía, eh, bueno, tiene muchísimo terreno de, de monte. y de, y de Montevallo, tienen muy poco terreno ya no arable, entonces al final el cereal tenemos que ir a comprarlo fuera No podemos, con, tampoco podemos crear baques en las mismas condiciones que los de Valladolid, porque allí tienen la alfalfa y el cereal a la puerta de, de casa, traerlo con el Entonces, un cuquitín así por, por buscar ni uno ni otro, no porque dan así a medio camino. ¿no? por eso exigimos también muchas veces no. las compensaciones por alta montaña, ¿no? por sí. los desniveles que tengan tus consejos y, y, y demás. Bueno, no obstante, el, el tema de los pueblos y la situación, eh, mirándolo de, de como fecho social, eh, yo creo que el primer insulto que aprende un guaje hoy en día es aldeano, de llamar aldeano o aldeana a otros. Entonces ahí empieza ya la, la batalla ya social. Aparte que las relaciones humanas en este país deben debe, debe, debe venir Espíritu Santo en algún momento dado y, y forzarnos a ellas, ¿no? Porque evidentemente aprendemos log logaritmos, yo en mi puta vida utilicé un logaritmo, pues sin embargo las relaciones humanas, que y lo que ya fice, algo de nacer ya con la covadrón ahí <risa> y adelante, pues eso es Entonces lo primero que aprendo es un insulto, que llegue aldeano. Los pueblos llegamos a un punto que molesta No el pueblo, el que vive en pueblo. Tengo visto casos de que el que vive en pueblo, de toda su vida, sus padres y sus abuelos, acaba siendo rechazado porque él lo único que quedó con un vaques porque mancha el pueblo, coño. Porque pasan los vaques por allí y caguen el pueblo. Este turismo rural que, que apareció, que de un primer momento fue una idea de, de este... vamos, Vino con Pedro de Silva y demás. El tío era una ayuda a... al campesino, que tenía una casa muy grande antes en, en, en las familias porque la situación, encima, cambió pasamos de un matriarcado y pasamos a, a, a este patriarcado con encima, echando los fíos de casa con unas situaciones totalmente muy violentas porque, claro, la violencia capitalista y es lo que busca el, el romper ese, ese señes sociales esos lazos para tener gente que trabaja en las ciudades cuando me interesa los meto en la construcción cuando no los mando para Alemania cuando no se me suicidan tirándose por cualquier terraza o metiéndose una cuerda al, al pescuezo, pero ¿qué pasa con las situaciones en los pueblos? Pues ese ni más ni menos, vienen miles y miles de millones, nunca hubo tanto dinero para el pueblo, estuvieron diciendo, con la boca así de grande, pero ¿para quién fueron? Para que vivían en Oviedo, o en Sisión, o no sé dónde, y tenía una casa en, en Caso o en, en cualquier sitio. Pues, joder, entonces no valió para nada, tienen que pasar por lo vía y tal. y encima llegan unos tíos totalmente, a un sitio desconocido para ellos y, y, e implantan su cultura de tal manera que molesta el que tiene, el que vive como vivió toda su vida, ¿entiendes? Entonces y hay un problema eh, que, acaba, que acaba reventando los polos, yo soy pesimista, yo creo que en quedan 10 años, eh, 15 años o más que no era esta última generación que tienen 80, 90 años, y que están tan fuertes de, de terminar los paisanos, ¿no? Y después, mmm, la supeditación del campo a la ciudad. Esto es así de fácil. ¿Quién necesita una autopista? Pues yo no la necesito. ¿Por qué me tienen que pasar por encima del pueblo? ¿O, o por qué me tienen que dejar el cementerio para la parte de la autopista? Y yo para mí, hay una necesidad del sistema y el desarrollismo capitalista que tenemos, ni más ni menos, Pues tienes un consejo como Riosa, que le va a pasar un tren de alta velocidad y no tienen estación de tren. Nunca pasó un tren por Riosa. Pero bueno, esto y es ridículo. Que me vienes a estrozarme en mis prados, mis montes, mi paisaje y mi forma de vida, para que la ciudad tenga un tren muy rápido a Madrid. Coño, o sea, haber salido ayer, joder. También déjame en paz. Entonces, esa supeditación continua y voy a pasarte la línea de alta tensión por encima. Pero no, a ver, si tú... Necesitas y si consumes mucha corriente eléctrica, ponte la térmica en el parque San Francisco. ¿Para qué me, la, me vienes a mangar a mí? No una, cuatro térmicas sin que lo consumes y es tú. Plantatelo en el campo San Francisco. Y esa supeditación continua del campesino y del campesinado y de los pueblos a, a la quivitas capitalista, que donde un día vamos a ponernos un embudo que deventaría un punto de, de, de, de, de facelo. Y tirarnos ya los, los medicamentos, le, los alimentos y todo eso por ahí para adelante, y por supuesto la cultura, la, la que ellos Yo no estoy perdón, y ya acabo, ¿eh? que soy un rollo. Eh, hay formas de acabar con esto. Volvamos a los mercados en los pueblos, volvamos. Claro, no va a el que tenga allí la fruta que la va a comprar a la limerca. Hacemos una gasolina. Si no vamos a comprar ahí al paisanín o al chavalín, que hay chavales nuevos con huertes, y vamos y vamos a, a comprar ellos a ellos, y ir allí, preguntarlos en qué tal les va, y, y si necesiten algo, bueno, pues hay esas relaciones humanas que tenéis en el mercado de grado, el mercado en la pola, el mercado tal, ir a buscar al auténtico y seguir ahí, porque si, si vamos a esa gente, van a seguir ahí, y vamos a hacer que sigan. Y los grupos de consumo lo mismo, también. Muchas veces tuvimos la discusión, porque también tenía un grupo de consumo, ¿y qué compramos? ¿Ecológico? Digo, espera, vamos a comprar al, al chaval y, y vamos a ir educándolo para... Ya él más o menos va a hacer lo ecológico, aunque a veces garra el babosín y vaya todo, porque llegó para allá y comieron los lechugas y comieron todo y vaya, vaya, que vaya calderado, soy <risa> sea, babosín. Va <risa> sea. Pero vamos a ir educándolo y vamos a ir preparándolo. Pa, pa, pa, pa, pa que, para que, pa que tirar de él, que él siga allí, que forma una familia, y, que, y mantenerlo en ese sitio. Porque si no, no nos, vale, no nos vale para nada, ni más ni menos. En fin, bueno, sí. Bueno, ah, ahora con esto? Perdón. No, digo que ahora que existe estilo de esta gente mayor de 80 años y no se queda en pueblo, claro, no sé si, si vos parece, digamos que estamos en un momento urgente de, de volver al pueblo para no perder esa cultura campesina que decía <risa> Moisés. ¿Y volver al pueblo, un eno? O. Y la sí, ¡Hostia! ¿Tú sabes sí. lo, lo lejos que está el suelo? Y es que yo creo. sí si, si la hostia! Nos, eh, lo que dices tú de, de esa gente de 80 años, yo sé cosas a lo mejor que no. en la cabeza y en su momento no tuve interés porque. Porque a lo mejor me igual me iguala me lo repitieron 200.000 veces. Pero yo, es que, claro, yo estuve con ellos casi toda la vida. Entonces. Tú si aterrices y preguntes a una, a una persona mayor, pues dices, tú, este paisano, ¿qué me dices? No, no, hay, no se puede sacar nada de aquí. Claro, lo que falta ahí es, es familia. Hay cosas muy malas también, ¿eh? De criarse en esos, hay cosas malas de criarse en familias de esa manera, ¿no? Pero, claro, lo que yo confío en que la gente, cuando vas a, viendo vídeos el otro día en, en YouTube de gente que va por ahí a que cogen un pueblo, sin saber nada, al final si perseveres, si estás allí, acabes llegando a las mismas conclusiones que llegaron esa gente que tiene 80 años, date más trabajo, claro, pero, pero yo creo que, que, que acabarás eh, llegando, lo que pasa es que tampoco vamos a ser inocentes, porque ya te digo, si vas a un pueblo de cajarro y, y sí, ven allí dos paisanines o, o un paisano y os vas a preguntar, pues no vas a sacar nada. Hombre algo, Hombre, algo sí, pero... A ver, yo soy urbanita de toda la vida. Y, y mis padres, y mis abuelos, y mis bisabuelos. O sea, yo nunca fui al pueblo. Y soy la primera de mi familia que va para el pueblo. Y, y igual que yo, conozco bastante gente. Sí, muy y además, muy importante de se da una peculiaridad pueblo. que lleguen a Asturias, está volviendo para el pueblo gente que no llega aquí. Que hay mucha gente de otros sitios que vienen de fuera y que vienen para el pueblo a Asturias. Y sí, vas buscando conocimiento y preguntas ya al vecino, y preguntas a no sé quién... Pero a ver, somos realistas? A ver, lo primero, tienen que gustarte, si no, imposible. La mayoría, volvemos para el pueblo y, y empezamos por la huertina para nosotros y con aspiraciones a ir a más y poder producir como para vender o intercambiar o lo que sea. Pero empieces muy poco a poco, porque estás aprendiendo. Y, y en Asturias, pues eso, no es vía solo el trabajo de campo que requiera muchas horas. Llega aquí, no es ni me aguanta ni creciente, es pudiente cuando te deja el tiempo. Y, y hay días que le eches, yo qué sé, 16 horas currando y hay semanas que, que es que tienes que salir y no puedes. Y tienes que trabajar la tierra y yo en no hay Dios. Entonces, hacesse a eso. Si te gusta está muy bien, pero si no lo tienes muy claro. Y aparte ya de eso, o sea, cuando marches para el pueblo, los apoyos que hay a nivel infraestructural es que son mínimos, pero mínimos, mínimos. O sea, la gente que se plantea ahora volver para el pueblo, y gente más o menos de mi edad, muchos de ellos con crío, llegas, la escuela rural no existe. O es una mierda, tienes que desplazarte todos los días para llevar agua al colegio. Cuando digo que es una mierda, quiero decir que los profesores son interinos, que cambian año a año, la educación no le da una continuidad a los críos, está totalmente alejada de del entorno, los tienen ahí metidos en la clase, no salen para nada, no ven lo que tienen alrededor, o lo sacas tú cuando acaba la clase para que vean, para que conozcan, para que se muevan, o si no, no hay nada. O sea, que no llegan a decir... Es que hay que volver al pueblo. No, que hay que replantearse cómo oye el pueblo, en sí mismo. Y si se quiere quedar ahí, ¿en qué condiciones se queda? Hola. ¿Y qué apoyo se da? Y aún así, pueblos muy cercanos a centros, a ciudades como Viedro, Silón, Avilés, Mieres y tal, la gente marcha igual. Aunque tenga cinco minutos de la escuela, marchen a la ciudad. Encanta ciudad, la ciudad. Pero somos víctimas de una moda también. Ah, claro. Sí. Yo accesible. tengo claro ahora mismo que hay pueblos en Asturias que por, por accesibilidad, porque quieren por encima de la hora, porque el acceso a los centros de trabajo y tal, no son viables. Pero hay otros muchísimos que son viables, que las condiciones de vida son muchísimo mejores en cuanto a la saludabilidad y tal, y en cuanto a su autosuficiencia. Porque es que tenemos que plantearnos, vale, trabajo en el campo y un trabajo duro, un trabajo costoso. Pero a ver, ¿qué nos está ofreciendo el mercado laboral? ¿Qué le está ofreciendo el mercado laboral a gente incluso con formación o con tal? Es que tenemos que ir cambiando el chip y ir abandonando de que el que quiera quedar aquí y que plantearse otro tipo de vida y otro tipo de, de autonomía. Aquí ya no vale pensar ni en UNOSA, ni en Sidesa, tenemos que ir pensando en otro tal. Que, que pregunten a quién trabaja en el comercio, porque allí de sola solo no trabajan porque... porque están debajo de un tejado y no trabajan más que solo sol a sol. Entonces, bueno, yo creo que tampoco se puede pintar como que todo es muy fácil en los pueblos, pero yo sigo dependiendo de que en la actual situación de crisis hay un espacio de oportunidades. Siempre cuando facilitamos a la gente los mínimos, los mínimos, lo que hablamos de servicios, lo que comentó el, una infraestructura, para poder desarrollar en mí el, el modo de vida. en Asturias el 70% de la superficie concentra el, el 70% de la población. Ese modelo muy a corto plazo va a caer, porque la ciudad ni te genera trabajo, ni te genera ningún tipo de seguridad. Vemos incluso con el tema de la propiedad y el tema de los, de los hipotecarios. Ese modelo, yo en si sí soy optimista, sé que tiene un corto recorrido y un requerido territorial, yo pienso que sea lo que, lo que nos quede, más en una... región como, como esta. ¿De la tu Quinta, por ejemplo, en tu consejo, ¿cuántos sois ganaderos? ¿Y no? Bueno, yo participo en la EOR, lo dije, en la pero no soy ganadero. De la Mi Quinta, precisamente, en la, en la Viena, este año fue el año que más incorporaciones hubo de jóvenes agricultores. Hubo no sé si 20 chavales que empezaron con la explotación que hubiesen dejado eh, las generaciones pasadas, porque que la gente que había retornado de la, la construcción, gente que venía de tal y es que no el que quiera va a vivir aquí no nos va a quedar a otra y, y yo pienso que, que no que no nos va a quedar a otra y que puede ser un modelo de desarrollo territorial siempre y cuando lo tengan claro los que los que dirigen la lógica de la globalización tiene sus maneras de competir o competir mucho y muy barato o competir diferenciado Y en Asturias podemos competir por diferenciación. Porque tenemos unas razas autóctones de puta madre, que no lo decimos nosotros porque somos productores, porque te lo dice el slow food, te lo dicen los mejores cocineros que hay. Y tenemos una marca territorial, una imagen de territorio de calidad medioambiental y detrás que te ayuda a vender. Bueno, pero eso no es lo que primero, que diga, ¿eh? claro, lo primero que lo tienen que creer y es que, que, que está tomando un asesor, es una decisión el problema de eso. Y el son? problema que es lo que tú comentas de. Pues, del territorio, ¿no?, de que el 78% de la población se concentra en cuatro núcleos y que no se da solo aquí. Y es que luego, tú miras a escala nacional y yo lo mismo, que pongan la térmica o el ciclo combina en Parque San Francisco, joder, que los pongan en Madrid, que estamos aquí suministrando para capital. Pero es que así, a todos los niveles, es que luego miras a nivel mundial, Y la gran mayoría de lo que se produce en los países tercermundistas viene para los ricos. O sea, ya siempre así, a todos los niveles. Entonces, sí, ya muy insostenible. Pero, ¿el país por dónde va a petar primero? Pero la insostenibilidad hasta ahora era una cosa que. Oímos, insostenibilidad, y ¿eh? bueno, empezamos a cambios mi clima o sea... Pero es que ahora ya a nivel de hogar. Yo creo que en el tema de la ciudad, joder, tú estamos viendo el desastre de gente joven y tal, el nivel de enfermedades crónicas que hay en la ciudad, que no interesa poner en el molitexto. El tema de cánceres, de enfermedades cardiovasculares, que van a llegar al ritmo de vida y a los consumos alimenticios que hay en la ciudad. Yo en eso sí lo tengo claro: que las condiciones de vida que ofrece el medio rural respecto a la ciudad son mucho más saludables y. Y hoy, incluso, yo creo que, que hay más oportunidades. Incluso, tú si quieres arrancar un negocio en la rural, hoy cuentes con ayudas. En la ciudad no cuentes con casi ningún tipo de ayuda. En eso, sí, soy un poco más, más optimista. Que necesitamos, ante todo, un cambio de mentalidad. Porque lo que decía, no me acuerdo el nombre, el compañero de la Cosa, seguimos identificando en Asturias, en España y en Asturias, seguimos identificando los lugares con el atreso. Y, joder, yo, más o menos un poco algún país de Europa Francia, que lo tenemos a otra esquinas. Y no hay así, joder. Y, y atajándote. No hay que ser empresarios, empresario no hay que si ser, eh, bueno, si tuve compañeros bueno, alguna compañera que vino de Erasmus aquí a, a Oviedo, y, y seguían teniendo la explotación familiar, y seguían manteniendo la tradición, porque eso ya era un distintivo social. Y, y aquí no, aquí sigue siendo un poco como algo privativo, como estar en el campo porque no queda otra. En Francia no es un sindicato único de campesinos y pone y quita gobiernos, ¿no? tiene sí, sí, sí, quitar Son treinta y pico millones de campesinos con sus familias. Pon y quiten gobiernos en problema. Ocuparon hace treinta años un territorio militar y ahí están produciendo dentro del territorio militar como ocupas. Y no lo mueven de ahí, claro, sí, sí. Hay preguntas por aquí, Iván, de ahí. Sí, no, yo quería, primero, como una pequeña reflexión Con lo que vamos viendo estos días y con lo que estáis comentando ahora y eh, yo sí estoy de acuerdo con lo que decía Rodelón, con que hay que volver para el pueblo que, lo que para volver para el pueblo cualquiera que haya vivido allí o, o que viva sabe pues, los problemas que hay eh, Sorprendió mucho lo que acabas de comentar que para que se hayan incorporado gente de chavales eh, yo estaba echando fuentes del mi pueblo explotaciones ganaderes eh, y un pueblo pequeño eh, pero antes que tú, prácticamente todo el mundo vive ahí, en un pueblo de Río de Sella. Hay dos chavales que empezaron también últimamente en los últimos años, que son más o menos de la mi edad que vienen rebotados de la construcción, pero son los únicos. Pero... Todos los prados, todos los casos están siendo ocupados por decir, por veraneantes, vendirse finques, construyesen muchísimo y una zona costera. Claro, que hay una zona que tiene unas particularidades, que, es que está al servicio un poco de ya, los vascos totalmente. Claro, eh, de la y, ciudad. empiezan a hacer urbanismo. Sí, sí. no, claro, con no, de, y, de los pueblos, no vienen arriba. A ver, el urbanismo en los pueblos tenía que ser un porcentaje sobre lo que aumenta de, de vivienda un pueblo. Porque hay casos de que de, de, de, de chavales que se casen y tal, y funden un tal, y quieren hacer la casa y no pueden Se van por el pueblo de lado, la, están en una organización allí de su puta madre, ¿no? Tiene que ser por ley, perdona eh, tira, tira. Y nada, eso, el inflate el precio del suelo, empieza, no puedes comparar por el precio del suelo, si lo vas a dedicar por una explotación ganadera o agrícola, con, con lo que es la especulación urbanística, y, y luego, por ejemplo, el monte que era comunal, Aparte que no se para ahora con una autopista pasarnos por medio, eh, hay que, o sea, que, hay que ir a, al pueblo de más allá para poder pasar por bajo un sí, túnel eh. para poder llevar ganar y es que no no puedes no puedes rozarse, no, no es como antes que la gente iba a rozar al monte, estaba el monte el y iba a ganar y y esto es todo ya. no puedes quemarlo tú, no puedes rozarlo, no pides que te lo desbrocen tardan no sé cuántísimo. sí, sí. El son son tus problemas, hay no, ¿no? No, hay, no hay que queramos o no, o sea, y que ahora mismo está montado para que la gente marche o sea, y es muy complicado, eh, salvo por eso, por las redes de consumo, redes alternativas que podamos crear alternativas al sistema y es muy complicado eh, ah, que funcione como está montado, porque está montado precisamente para lo contrario. Entonces, yo creo que lo que falta es precisamente eso, recuperar no solo la soberanía alimentaria, sino la soberanía que lo falaremos ayer también. de que sea la gente del pueblo la que gestione el monte del pueblo, y los comunales y todo, y que si, y que si, hay, que, si, si hay mucha botolla y hay que limpiar para que se ponga el te lo ganado ya, que se meter el te lo ganado ya, que no te digan el ayuntamiento, el que mi madre sea, eh, bueno, a partir de ahora soy yo el dueño de esto y voy ponerte una política medioambiental de no sé qué, que al final el monte no está, ni para subir allá caminando ni con ganado. ni con... Y sí, uno los problemas, yo sé, en principio el mismo problema, pero no problema, de, historia, en el problema de, de estructura. Tenemos pues, eh, explotaciones pequeñas, que ahora recurso que el monte comunal, que moría en origen propiedad de los pueblos, y por un proceso que del siglo XIX fue mutando a los ayuntamientos y acabó en manos de los tomen la capital. Eh, tenemos enormes muertes, igual que cuando hubo la desamortización. Y si no hay un cambio estructural. y la actividad económica no lleve viable en los pueblos, tú no puedes proponer a la gente, ni puedes invitar a la gente que vuelva, porque para que vuelva a malvivir vivir, que se quede mal viviendo no. la ciudadanía que va a tener más servicios por lo menos. Entonces sí, yo comparto contigo que es un tema vital. Y el 50% de las superficie tuyas, lo que son los comunales. No hay una cifra maladita. Hay que reordenar y que tendrá que haber partes que tengan que quedar sin tocar, pero hay otras partes que tengamos que. que rotular y que poner en práctica y, y, y poner en explotación. El de quién la propiedad y qué se va a hacer con los montes cuando esos parroquios desaparezcan. El modelo es muy fácil, contratos de cesión vista 30 años a gente que se quiere incorporar a la actividad y que quiera explotarlo sosteniblemente. sosteniblemente, y no es Ya se hizo en, en el occidente de Asturias cuando José Narango, que fue cuando se hizo algo con medianamente cabezas de las tres. Y están ahí funcionando. Y tenemos las explotaciones de carne más competitivas que hay en la corriente central, en base a pastos. Allí yo, joder, que veamos del centro, cuando fui allí, vi y dije, hostia, 20 hectáreas en una pieza. ¿Cómo puede ser esto? Pues eso eran terrenos que, en su vida por la mala gestión de licona, se dejaron a monte, se dejaron a pino, quemaron ni pinos ni nada, eran auténticos brezales, que se rotularon, que se pusieron en práctica, que permite vivir a la gente con una... Con, una, con unos mínimos de garantía, con unos mínimos de sostenibilidad porque el problema del acceso a la tierra en Asturias, aunque nos parezca que hay tierra por todos los lados, deja de ser dificultoso si tú quieres montar una explotación estamos hablando de que la hectárea de terreno tanto en torno 9000 euros de media eso sin caer en un sitio como el oriente de Asturias donde hay presiones de otros factores exteriores el tema de inmobiliaria, el tema de tal entonces claro Si queremos que la gente arranque, si queremos tener una producción segura, que sabemos que son alimentos que se generan al lado de casa, el problema de la tierra, aunque nos parezca que en las te la regalen, como se suele decir, te regale lo que no quiere nadie. Sí. El que quiera montar una explotación, una familia que quiera vivir del campo con unos mínimos de garantía, tiene que hacer una inversión inicial que no pueda cometer, ni más ni menos. O sea, y, y esto, que es, el, que es que lo cuando intervino, quería hacer una antruga. ¿vale? Modelos de gestión así más. eso más mm, ancestral, los concilios abiertos o ahora sí, súname pero no conozco cómo funcionan los juntos ganaderos o cosas de este, ese tipo de modelos para gestionar estas cosas, cómo es lo viable. Este modelo del que falaba el de, son cooperativas de pastos. Mm, también en su día fue, son cooperativas y es modelo cooperativo que está ahí en su día y están funcionando. Y es también lo que decía Ángel de mano. Aquí en Asturias el asociacionismo y como mínimo, difícil. Dependiendo en dónde y quién y tal, puede haber más cultura, más tradición. Y hay un poquitín más de tal, pero suele ser... Aquí tendemos a ir por libre. Más que nada, y siempre... O sea, hay muchos casos que funcionen y debería haber muchísimos más. Pero bueno, somos bastante reacios igual que también hablando antes de Andalucía, igual que si vas a la cultura de Andalucía y cooperativismo funciona otra aquí somos un poco más... Mira, en el oriente de Asturias hablando de cooperativismo y de gestión parroquial, tienes un ejemplo que quizás sea un poco el paradigma de, de todo el norte de España que viene por rúa. Por rúa que sabes que bueno, hay un pueblo que Bien, demográficamente, culturalmente, tiene una, un potencial cultural de la Virgen, con un uso etnográfico, una banda de gaitas que reconocía a nivel casi internacional. Eh, funciona en torno a la casita, sí, tengo mucha relación con esta gente, tiene una cooperativa de producción ecológica de Tour y tiene unos derechos ancestrales que siguen manteniendo una eh, junta de pastos en, en el fuera y funciona bien, siguen tomándoles decisiones en Consejo Abierto, Y si, si eso es en Porrúa se puede, fijo que en otras partes de, de, de Asturias se puede. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. La debilidad demográfica de los pueblos no solo es bien cantidad, sino bien calidad. Quiero decir, en Porrúa esto surge porque hay una base demográfica joven, con ganas de tirar por los de ellos y con ganas de apostar por los de ellos. En la mayor parte de la realidad de los pueblos y que, chavales jóvenes, hay uno, o dos, o tres. Entonces hay a lo mejor en esos pueblos lo que tenemos que pensar... Y no volver a gestionar a nivel de parroquia, sino a nivel de concejo o incluso a nivel de mancomunidad, yéndonos un poco, un poco más lejos. Pero hay modelos, desde Porlo, por ejemplo, hay un modelo de, que yo siempre lo pongo como ejemplo, de libro, de explotaciones viables, explotaciones con una raja autóctona, de comercialización, tiene un técnico expresamente en la cooperativa dedicado a la comercialización y a que os lleve el papeleo de los ganaderos, y esos son los modelos, con participación, con participación en la gestión del espacio propio, Y hay modelos. Yo creo que hay, que hay modelos, además hay un modelo que llama la atención porque resiste en una zona de mucha presión, de presión inmobiliaria, eh, de presión de todos los tipos, bueno, tú conoces mejor que yo la zona de Llanes y, y todo lo que se puede ahí, y llama la atención cómo resiste. Hicieron oposición a la hora del plan general de la Nación Urbana porque querían que edificaran y tal, querían recalificar, ellos quisieron seguir manteniendo como suelo agrario. Yo creo, cuando ves estos ejemplos en este mar de descontento general, Son los que te va a empezar un poco con el aliento y de que, que... Otro, que otro mundo rural es imposible. Y yo siempre lo recomiendo que cualquiera que quiera, hacer, quiera arrancar o que quiera empezar, que mire a, a, a Porrua. Un ejemplo de tradición cultural y una respuesta de futuro. Y ya, bueno, bueno fue, un, fue un compañero por gasolina. ¿eh? estamos a punto de volver a siglo XXI. 21 y cosas de cinco, cinco minutitos nada más, pero tampoco no <risa> pasará nada. Eh, y, y bueno, yo quería hacer un par de reflexiones que igual salieron ya porque con este rollo. Tuve tu, un poco de. O sea, me muy sorprendente y como el modelo de eh, ganadero y, y agrícola en Asturias cambió completamente. Como antes, eh, pues todos teníamos unos vuelos que que menos tenía una vaca y un par de chatos, o dos chatos y una vaca cuando tocara. y como ahora las explotaciones como comentaba el compañero antes son de 100 de 100 a veces, de ciento y pico cabezas para arriba una cosa que a mí con la visión que tengo familiar y era bueno, y una cosa de ser absolutamente rico en cuanto a a ganar y, y bueno como como lo que pasó allí de una, una producción que igual ya era más de subsistencia en la que la gente eh, pues trabajaba en una fábrica o tenía tu oficio y les vaques si y tienen un, un complemento, efectivamente, como pues en el caso mío Golo, que trabajaba en una fábrica en yugones y hacía madriñes y a la vez se daba pegado si podía y tenía. pues trataba con, con vaques un poco y tal, y era, y era un complemento, ¿no? ¿Y cómo cambió eso? Eh, completamente. ¿no? Eh, la influencia que tiene eh, pues el modelo neoliberal de la, de la UE que. que mientras una montonera de años, que no fueron tantos, mandó para una carrapota de perres a cambio de desaniciar los sectores productivos asturianos, el sector primario, el secundario prácticamente completamente, y aboca a un país como el nuestro, al turismo rural y a, y a poner cafés y... y cacharros por la noche a la gente mozo con mucha suerte. Eso ahora mismo con mucha suerte. Y a los museos. Y a los museos. Y es decir, a, a, al final llegó como la como la novela de parque temático, ¿no? Aquella famosa novela en eh, entonces, en este momento en que en que pues desde sectores populares y tal, está saliendo el tema de poner al servicio de la gente eh, pues, la cuestión de, de de la energía o o otro tipo de sectores productivos, muy poca gente fala de poner al servicio de la gente que está pasando fame y tal, pues pues el, eh, la riqueza agroalimentaria de Asturias, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, mí, igual que un una cosa increíble, que haya más casas que personas y gente sin casa, pues hay también muy chocante que haya gente pasando fame cuando Asturias es un país en el que... En el que eh, Bueno, pues aunque se pasara muy mal históricamente pues hay capacidad técnica y, y pues, eh, biológica para pa producir ¿no? y eh, después pues eso en, en ese sentido de poner al servicio de las personas eh, este este modelo productivo pues la importancia de, de la identidad del de asociaismo comentaban antes nacho el, el tema vasco ¿no? como, como reflexo de De, de esa cuestión, y jolín, y que aquí muchos legales despreciamos directamente lo de aquí, ten, suponiendo que llegue peor, mucho más eh, bueno, mucho menos cool. ¿Dónde va a parar? Eh, somos los primeros provincianos que después eh, eso tiene unas consecuencias. ¿no? Eh, y por último, una cuestión ¿eh? que yo creo que también es importante: ¿no? eh, este tipo de, de modelo eh, tiene que ir a, a crear redes. Eh, locales y a más a, a, ¿qué yo creo que queden del ganado eh, autóctono y tal hay que tender mucho más a ser posible al, al pequeño comercio eh, frente a entregar en las grandes multinacionales de, de la comida eh, ese tipo de cuestiones, ¿no? yo creo que, que tal como tal tema tendríamos que entamar a, a volver a repensar en, en el pequeño comercio, en, en los grupos de consumo y en las redes de de solidaridad mutua entre las personas, joder, que estamos aquí mucho más cerca y que funcione muy bien, eh, por lo que cuenta todo el mundo y todas las experiencias que, que, que se cometen, ¿no? Y por último, bueno, eh, por hacer una reflexión así, na, tal como dos mundos que, que son en paralelo el mismo, cuando hablamos de ganadería, como, retomando un poco lo que comentaba Aixell, como eh, a un paisano que Era antes tenía que fija, un pueblo nuestro que tuviera un par de baques y era un aldeano, y, y prácticamente alguien del, que en la ciudad podía ser el objeto de de erlición. Eh, pues quiero decir, en, en con, contrasta con el concepto que me parece importante de empresario eh, ganadero y taurín, que al final eh, se dedica a la cría de, de bichos. Eh, Pues bueno, pues para lo que sabemos, para torturarlos en una plaza de toros y cómo ellos eh, refuguen el, el, el concepto de, de campo y cómo lo cambien y al final acaben siendo los, los empresarios. ¿no? Eh, para pa que veamos hasta qué punto y es verdad lo que comenta Shelon y cómo ellos intenten separarse del mundo rural y de tal y pasar a ser los señoritos, bueno, los señoritos del campo, parece una novela, una novela de Miguel Delibes y, y el pelo en se y este Son más bien reflexiones que Pero guapos que pues... son. alguna pregunta más para ahí? Sí. Yo, como, así como reflexión final, eh, yo veo a ver, como dos caminos que, que, que tendrían que dejarse claros, por lo menos desde, desde la ganadería, que pretenda ser sostenible. Si la ganadería pretende ser sostenible, entrar en, el, en esa especie de carrera en la que, si yo no tengo 200 cabezas, no tengo nada, Es allí Pantone en el mercado que ellos quieren. Y para esa ni hay tierra, ni la habrá, y cerraréis el paso a otra gente que quiera llegar al campo. Y la otra, que yo creo que ya era la que la que se supone que le estamos decidiendo aquí, sería un poco en el plan de desarrollo sostenible, que no significa ser aldeán, ni propio, ni nada por el estilo, sino tener una calidad de vida y tener un trabajo y un. En este caso no hay un sueldo. Algo ah, justo a cambio. Entonces esa vía yo creo que pasa. por no ser esa ganadería intensiva, ni en número de cabezas, ni en la cantidad de tierra, y servir en menos recorrido y depender menos del petróleo, ya sea porque te hagan los piensos, porque te los traigan, porque tengas que comercializarlo o porque le hay cancha a los intermediarios, y obligatoriamente pasa por las redes más cercanas, da igual que sea grupos de consumo, que en, el, que en el propio pueblo, que cosas en común. Tampoco podemos que danos empezas con una agricultura y una ganadería tradicional las cosas que se mantienen por tradición son porque funcionan no hay ningún refrán que sea falso completo por lo menos no y ni ninguna costumbre que se mantenga si resulta que te sale mal y eso son las tradiciones pero tan cosas que están por descubrir y en cuanto a la gestión de o lo lacra que podíamos tener por el lado del minufundio y la idea de el asturianu de de aldea estuvo muy ligado a la supervivencia y hasta estar por todos los que llegaban de fuera como de listos, también está la parte que cualquier gente que llegue de fuera y quiera sentarse en un pueblo hostia, lo que piden ¿eh? O sea, el rollo de van a venir de fuera, decimos a mí qué coño hay que hacer aquí, yo que soy de aquí, tengo lo mamado y la vergüenza mogollón de veces. Como decíamos alguna vez que nos llega la gente de fuera que quiere eh, buscar un proyecto para que se abandone de más, Aquí abandonada abandonado, perdido a alguien. Y porque no se puede meter un pañuelo para la tumba. ¿Eh? Y eso es una realidad que tenemos en los pueblos que están perdiendo. Probablemente por la desconfianza, porque hay gente muy mayor y porque se siente emocionado. Y también hay cosas que tenemos, como dice este chaval de aquí, pero que, que eran tradiciones y quedan en contra de eso. Por ejemplo, les estaferies, les andeches y demás... Pero la aldea nuestra conseguimos que se. ya quedan dos nada más y ahora seremos ocho o nueve. Pero de los ocho o nueve hay cuatro o cinco de chavés. Y cuando ellos dices simplemente hicimos nosotros la cadena y metimos el agua, fue por lo que llegaron ellos. Cuando ellos dices, oye, que tenemos que ir juntos al ayuntamiento a hacer un escrito, va solo. Y esos son, esos de, son de ciudades, esos de papeles salen. Y yo qué sé, más historias. ver cosas de otros lados. Yo, eh, de los vascos, una cosa que aluciné es que el turismo rural y que te fueran a ayudar a la hierba. O sea, que tú llegabas a un, a un sitio y ves gente que había pagado por vivir el verano, como, como la gente allí en el campo, pero estaba participando de verdad en ir a la hierba y que hubiera ganado y tal, me pagaba. Eso no, no tan mal. Y en los arribes del Duero, todos los apartamentos del turismo rural que había cerca de, bueno, cerca de los arribes del Duero, eh, la forma de presentarse y de publicitarse de, de, de cara a la gente que quería asentarse, y que cada. ¿Cuántos animales de, de races autóctones tenían a mano? Entonces, la gente casi pagaba tanto por el, porque la casa tuviera chimenea o un jacuzzi. porque tuviera oyes de no sé qué raza o el burruza morano no sé cuánto que lo pudieran tocar no una broma. O sea, precisamente, el los razos autóctones que aquí les miramos como explotación, allí habían llevado poco menos que a Mascota, pero funcionaba. Funcionaba por negocio que era ajeno a, a lo que era el campo en sí. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas por, por ver y por aprender, pero yo quería sobre todo dejar claro eso, que si queremos una, una ganadería que, nos, que sea saludable, que nos abastezca y demás, Hay que tener muy claro cuál de los dos caminos escogemos. El de la cantidad y el de sean terrenos, sean cabezas de ganado, y el modelo capitalista que te va a poner los precios y vas a estar como si tuvieras un sueldo y sin horario. Y el otro modelo no llegue necesariamente volver a ser un aldeano y economía de subsistencia, sino que hay que buscar lo nuevo, las redes que hay que tener. Falta más cambiar la sociedad. Y en medio rural y más jodido que en un lugar. Bastante más jodido. Porque parece que te opones a la tradición, ¿Nos guste o no? ¿De alguien más cree? Yo comentaba un poquitín la historia del campo asturiano de los 200 años. Para acá, pues más o menos para que veas cómo evolucionó y. ¿no? Los paisanos. ¿Qué ibas a contar a un paisano? Pues, mándate a la mierda. A ver. Empezamos primero la dictadura. Primo Rivera, cuando la ogt se sumó a la dictadura, eh, dijo que había que meter el toro, que había que reconvertir todo a, a la alpina que es lo que llamamos la ratina. Todavía hay cruces por ahí. Todavía he echado un chat con el color de, del ratín. Que es la alpina eh, de Suiza. Me parece que es. Entonces se metieron aquí, bum bum bum bum, toros, a destajo, eh, todo era inseminación, porque claro, eso da una pasta a la Virgen. Le damos, no, no, no, no, esto ahora no es así, ahora ya, ya estamos hablando del chivo pasado a principios, hay que ir a producir leche. Aquí hay unos pastos de miedo y la Virgen, bum bum bum, bum, bum, bum, bum a catar la vaca como yocos. De repente, no, no, no, no, vamos a ver que la raza es nuestra, escoño, qué casualidad que la... que la carreñana que ya la, la vaca de ya el mismo fenotipo lo que que la casina pero ya de, de, de la zona de Carreño de, de pastizar más de los valles ¿eh? exactamente. exactamente más saludable bueno más saludable no pero más tranquilo un clima menos menos tal no, no hay que arrancarlo como la casina y sí, más actitud técnica Hostia, pues mira, y joder la segunda en relación consumo kilos <risa> Entonces, claro, los paisanos ya no saben, ya no saben a qué ese Pero dices bueno, tenía la, la segunda mejor del mundo. Me dices que meta la ratina. Luego que no, que la vaca sea esta. Que claro ahora que no, que los, que, que, que los pastos que tienes tan cojonudos para pa producir leche y, y agua, que es lo que necesitas, no. Eso tiene que ser en Andalucía. Y esto se vivió. Es un proceso que en el campo, claro, si no tienes la cabeza en tu sitio, acabes medio lloriado, ¿Por qué no? metido yo, ¿no? ¿La Metimos las razas autóctonas, acabamos con ellas. No, que hay que meter los culones, los, las ovejas culonas, no, que la cabra es la pirenaica. Bueno, no, la murciana que lleve blanca que la ves muy bien. Joder, eh, y que fue continuamente, bam, y claro, ¿eh, ¿cómo está el campo ahora? Ha lloviado. de la cabeza. Sí, porque ahora mismo, haciendo un poco de lo que hablasteis ayer, si pegues un peinado por encima un poco de la reforma de la PAC, sea un lavado de imagen o no, los directrices que van ahora van otra vez a relaciones autóctones, a la adaptación al cambio climático, al mismo que exigiste que tuviese 200 vacas en una nave, ahora mandes y que les tenga por bienestar animal al aire libre en producción ecológica, y claro, el campesinado sí. está totalmente descontrolado. No, ahora dime la niña, sin trabajo, ¿en qué me meto? 300 chaldes, 400 chaldes. espera, 200 xales. Déjame ver los cálculos que fai esta xente ahora, que son un UGM, un UGM es una unidade de gana maior, o sea, una banca e unha UGM por encima, toye, eh, e lucalo, no sé qué, e tienes que aprendértelo porque un día soita ten la conserera, quantas UGMs tienes? Y e igual era remes unha hostia. E non sales jamás, porque que me diamos esta tía El ovino, una OGM, o sea, una vaca son siete ovejas, y una OGM es una hectárea. Entonces tú tienes que ir a, a acorde con todas estas historias, da igual los procesos que sean buenos, que sean los prados, que den más, que den menos, que tengas monte, que no, que no tengas. Entonces, claro, 300 oveyes, los cálculos que hacemos nosotros son diez, diez chaldes por hectárea, no, no siete, porque claro, ellos calculan con una oveja. que pesa al 5 de la de bolsillo entonces claro nosotros tenemos calculado 10 pero claro, te son 30 hectares donde coño sacamos 30 hectares en lotes, en morfín que son bueno, lo más grande que debe haber es un hectare entonces necesitas 30 praos, 30 praos para cerrar 30 praos con agua 30 prados con, con cuadra 30 praos con, con infraestructura y un remolque y la de Dios es tiempo Ideas de 26 o de 28, es el por Y después también, yo también un poco por seguir al lío con esto, creo que también en el pueblo ahora, aparte de todo esto, existe una gran desconfianza por el de fuera. Yo que nací ahí, soy del pueblo de toda la vida, o sea, viví el proceso de llegar gente de fuera, pues unos de la ciudad, otros no, otros que vuelven al pueblo, y, y ¿qué pasa? Pero un yao, las siete de los ovelles, pues el otro tiene el perro suelto, no sé qué, una pila de sin problemas, porque no mata al perro, porque no sé qué más, tal. Por otro lado eh, no puedo escuchar porque, hostia, levanto el sábado por la mañana, voy a hay mosques y, y cagéme por delante de casa, y hay cencerros en el prado al pie y, bueno, o sea, eso que os voy a contar. Y que en un pueblo tú oís el cencerro, pero como te has acostumbrado desde Guaje ya no lo oyes. Y, o sea, oyeslo cuando te interesa oírlo, porque dices, son de tendré el ganado?, entonces oyes el cencerro, si no, no lo oyes. Eh, o sea, hay otra serie de cosas, el silo, el cuchu, todo eso, pues huélete el silo a las 5 de la tarde, a las 11 de la mañana, porque sabes que están cebando, y el cucho pues huélete cuando sabes que ahora, en la época plantarles patates y tal, pues huela cucho por todos lados, pero, o sea, eh, no sé, yo, esas cosas a mí me gustan, porque, hostia, huela cucho, hay vida, ¿no? hay movimiento, estoy, eh, no sé, que se está haciendo comida. Pero ma, la mayoría de la gente no. Entonces hay que, pues, no sé, ponerse en peyeyu de esos paisanos y cuando un, eh, cuando vamos para el pueblo, pues. no tenemos... refería a la gente que quiere volver al campo. No a, al tío que compró una casa porque la atiende segunda vivienda, sino gente que te llega diciendo que incluso sí, que... quiere alquilar prados, o gente incluso que se. Bueno, ya hay que también, incluso sí. que hay veces que lo ven como competencia. Y como vacío, vacío, y... vacío, vacío hasta que marche. Ah, sí. Y es que bueno, ahí sí, sí. Pero si lo ven currante, no. No, eso sí, hay hay un proceso, sí. Yo creo que hay un proceso. Y dentro de dentro de los pueblos, en cada pueblo, tampoco, un poco ahí hacía referencia a al clan, Fanto, eh. a la tribu. Y dentro de los pueblos funciona todavía eso, ¿eh? El tema clan, el tema. Ah, eso soy yo. sí, sí. sí, en sí. En Tienes que. Pues, <risa> para pa entrar ahí tienes que demostrar durante el tiempo, si no, no entres. Lo que te, claro, porque ¿no? no todo el mundo llega bueno. Sí, hay que demostrarlo. ¿Sí? Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Los tus tíos igual sí que son del pueblo. Hay una traba importante ahí, sí. Pero Javier dice que se está cayendo va una casa como muchas casas y prefieren que se caiga. Sí, prefieren que se caiga. buscar una casa un sitio para vivir de esto y no puedes. O hay 14 hermanos para la herencia, o... Sí. O dicen que en que sí, <risa> es haces un chalet de tres plantas. Y yo, paisano, yo quiero el Brau. Eso otra. Y <risa> <risa> es cosa tuya. Con el chalet <risa> todavía que no cambiaron el chiste. Eso es desconfianza. Igual también puede venir por lo que hicimos antes ir. del conceptual de Anu. No, se no, tiene no, como no. una defensa... <risa> <imperable>. <risa> Si sabes que tiene menor de año, pues eso, cuando sí. te viene uno de fuera dices ti, a ver qué piensas de mí o de sí, lo típico. piensa sí. que soy sí. tú, y además ¿no? Sí, sí. Y eso, sí, sí. Y también eso, que la mayoría de, de gente de, igual que conoció que fuera al pueblo no deben a trabajarlo deben a hospedar, a ver aquello, y a, o a pasar el fin de semana, o... Igual estamos acostumbrados a esa actitud, que no hay positiva hacia ellos, y se vean como a la defensiva. Eso que decías de la, de la casa, pasó, no vi un caso ahí en Quirós, Estábamos buscando una casa y tal, y guapísima, tenía un corraleto abajo terrible para, para meter ganado y tal, bueno, lo que estás mirando, la casa ya era en forma guapa. Y bueno, ¿cuánto me pides? Dices, bueno, como somos seis hermanos, seis millones, y, ah, ven que lo no tienes todos, pero ven que. O sea, para que es <risos> <Sí, sí, sí, cute> la morilla, que yo Sí, sí. Y pédete por una casa que está cayendo, cayendo, cayendo... Sí, sí, sí. Pues tres millones de pesetes. Sí, sí, sí. Está cayendo sí. la casa. Sí, sí. Dete medio millón de pesetes porque no vale. No, no no no, está. no, no, no, no. Al día siguiente la casa estaba en suelo. Sí. O sea, ni comen, ni dejen. Eso perjudicó mucho también el fenómeno de la segunda residencia ociosa, por decirlo de alguna manera. un proceso de especulación rural, rural brutal. brutal. Y eso, acompañado, si hay una declaración de un parque natural por medio cualquier marca de este nuevo que se sacó de la norma eso consulta mucho el tema. Pero entonces, ¿qué hace la gente ¿Qué? que quiera...? Yo estoy en ese y, y ya van dos veces que me tiran para atrás por eso. Porque tal, y ahora estoy ahí en Gijón con una gente en mareo y también una, una de alquiler, pero son 14 hermanos y... Y que sí, que no, y lo de los chalets, que están con la idea de que van a venderlo por los chalets y se la bufa se la otro sitio, porque el otro sitio es que está sí, mucho que está cayendo sí, el picado. Sí, pero te hacen todos los iguales. ¿eh? Es no, no. lo mismo. Yo llevo tiempo buscando y es muy difícil. Es muy difícil. Y es muy difícil porque, a ver, partes de la base de que diría que nosotros no somos ricos, tío. Claro, o sea, claro. a ver, yo tengo un presupuesto muy limitado. Y muy limitado hasta el punto de que cuando me planteo comprar algo, me planteo comprar algo para reformarlo, no algo donde vaya a entrar, porque algo donde vaya a entrar a vivir ya sé que no lo puedo pagar, así de entrada. Entonces, tienes que pagar la reforma, el permiso de obras, el terreno, lo que tengas que in invertir para montarte tú el tipo de explotación que quieras hacer. Tía, y ya, es y que no llegues, no llegues, no, no hay manera. Y yo... Lo que está claro, que lo que llegue en estudios así, plan y un. Cerca centro, y cerca del centro, que es muy caro. Pero ni planín. O sea, yo mire cosas pindies <risa> como para decir, bueno, nada, me dedico a la manzana de sidra no. y recojo todo lo que llega abajo. Claro, va y a vender va a una chingas ahí algo en la abuela. <risa> sí. bueno, <risa> yo no me a he nada porque nada tengo. Pero, ¿qué? Eh, yo creo que hay varios factores que te están poniendo arriba a la mesa y yo creo que es interesante, interesante analizarlo ¿no? Uno y el tema de la especulación urbanística. Yo creo que ahí hay, hay un tema, la sí que está muy maleado. sobremanean determinadas zonas estoy partiuco de, de discutir no, no, yo lo mismo evidentemente a topar terreno en la costa, la mariña donde tal fenómeno de, del turismo tal fenómeno de la segunda residencia que ahí de de a, a topar a topar terreno, no yo una cosa ya la, primera, la primera evidencia luego yo creo que, que hay otro factor que hay que tener en cuenta yo eso como soy de pueblo noto otro y el factor sentimental Yo creo que a veces, aparte de que sean seis hermanos, se piden seis millones de pesetas, yo creo que hay un, un, un factor afectivo que los que somos del pueblo. Vemos lo yo veo con mi padre. Mi padre piensa que lo deban mucho, pero si es que la casa donde él nació, no me vas a decir que no lo Pero yo que se está cayendo. No, no, bueno, sí, sí, sí, sí que caiga lo que pero digo, el, el factor afectivo. También Asturio está en vaso y para mí significa mucho. Quiero decir, y, y, y hay cuestiones sentimentales, hay cuestiones afectivas que están en que la cabeza de la siente. Y esa es función. Yo soy de lo bien tan segunda vez. Y no, y, no, y no puedo discutir con los del barrio si soy de lo bien o si soy de lo bien. ¿Prefieres que se mantenga lo bien o que se...? No, lo que te quiero decir es que... Si yo para... no entiendo eso, pero... Que para esa persona, pero que para esa persona desprendese de eso y, y, una, y, una, y una, una historia que... no sé que yo que digo yo digo morir, porque porque lo veo y porque lo vivo que morir, y, mi, y mi padre se si acaba no necesitar... de decir que lo del decir no lo vale pero lo del sí pues o sea las compras dependen de lo bueno bueno yo voy por este caso yo voy por casos. De pedir lo que o sabes que no te van a dar para no venderlo una verdad de todo. <risa> sí. quiero decirte yo yo falo de primera persona que son factores No voy a ponerme a... ¿Qué decirte? Cada historia existe, pero te digo... Que no desprecies esa idea de lo que significa para una persona yo un poco... Ese determinado es como... Si yo me... A mí, a mí costaría... Y yo sé que hay otra gente que lo fae. A mí un Prado puede no tener significado, pero para mí eso significa más que me den un millón de pesetes. Porque decimos un millón de pesetes, pero un coche cuesta tres. Y si queréis discutimos lo que valen los coches. No, claro. Y cada vez el, ter, el terreno, la tierra... Lo que tiene un valor sentimental de lo que tú comes, damos un precio y, y abultanos mi carro. Y hay otras cosas que no nos lo abultan. Yo no cambio un coche por una cosa que costaron a los abuelos míos, a los mis abuelos míos, conseguido. Quiero decir, yo, ¿eh? Pero, pero si, lo wey, si no. la pusiéramos... ¿Eh? Eh? No, no, a ver... No, no, aver, pues, eh, a ver... ¿Y qué más como sucede, en esta alquilada? Está Da igual, hay terminados casos, hay casos... Voy a acabaría con esto. Ah, ¿eh? que, que hay casos de todo. Que hay siente que sí que te arrienda los prados. Que ya lo comentes. Que hay siente que te deja que lleves los prados. ¿eh? Que luego eso no puede servir lo que decimos para tener de determinado, el número de vaques, determinado número de vacas, determinado número de ovejas, determinado número de cosas. Para otras cosas sí que sirve. Hay siente, hay siente y esto fue lo que discutimos hace un año que parecía que no había terreno. Hay siente que hicieron, que está aquí aquí está organizándose y está montando cooperativas y está produciendo. Hay siente que decisión Habrá más especulación que en sesión, está montando cooperativas y está produciendo, claro, está produciendo, son llabradores, no ya tener ganado, que necesitas más terreno, pero aquí decimos que experiencias hay, que hay cosas que yo todo eso sélo porque soy de pueblo, pero que también hay otra serie de alternativas, que hay cosas que hay que cambiar, evidentemente, el tema de los comunales estoy totalmente de acuerdo, o sea, El, el tema de por qué se está produciendo, eh, o sea, por qué se está metiendo 10 eh, de hues, y 10 de hues, y 10 de hues, en ocalitos en pinos, en muchas cosas, evidentemente, eso hay que darle la vuelta. Pero y, y, y hay que darle la vuelta a todo eso, pero que también yo creo que hay cosas que les hay que ver con pero una la perspectiva. Una cosa que digo, tengo... eh, yo yo acabo de comentar una cosa, Nacho, que iba a hablar, ¿eh? eh, El tema de, lo de la madera. Eh, bueno y pues, parte del mundo rural y parte de otro de... sector productivo que no fue falta o sea, hay países en el norte de Europa que lleva una que sí, lle, lle lo, la primera industria eh, que tienen tú vas a Finlandia o a Suecia y el manejo de, de la madera lleva Eh, bestial, estamos hablando del de tema de la Amazonía, estamos hablando de, de, de países en los que se, se sema más de lo que, de lo que se está cortando, ¿no? y eso, bueno, pues y, y también un sector productivo que aquí arrampláronnos con él y metieron los ocalitos para pa llevarlos para nadie a pa hacer papel, y, y por cierto, para generar una cantidad de, de fuego en <ríe> los montes eh, como consecuencia de la especulación maderera. y tal, bestial Otra experiencia muy guapa y bueno, lo que se diera ya hay una cantidad de, de años el tema de las eh, concentraciones parcelarias de, de la zona de la casa por ejemplo la zona de Navia, Tapia eh, toda esta zona de Peri que tienen unas cuantas experiencias, como decía Nacho muy interesantes de, de cooperativas eh, agroganaderes. y por comentar también Eh, y es verdad que, que y es difícil como ganaderos eh, disponer de, de pegados y demás, en fin, pues, bueno, tenía unos pegados en yugones y efectivamente siempre fue muy receloso muy, eh, de, de arrendar, eh, siempre fue más de... Quiero decir, de, de, de la cuestión de la hierba, de desear la hierba. Que hay una cosa que yo también muy nueva, o sea, yo acuérdome cuando. y Estoy tomando una visión personal de estar a la hierba, y un rapaz que estudiaba mines eh, tenía en casa un tractor y, y empacaba todo el verano para pagar la, la carrera, y la porque de aquella la hierba empacado y, y tal vendía. O sea, ahora. tenemos que buscar para que te sirven el peado y con mucha suerte con mucha suerte si te desaberen por lo de saberar eso llega una cosa chulísima digamos que exige un esfuerzo solo humano y nadie quiere desaberar un peado pues claro o sea que lo que está verde verde verde y punto no entonces o sea detrás de todo esto hay una hay también muchos años y muchos años de cultura individualista no de, de eh, quién, te, quién tenía más barques, quién tenía más craos, de lo de una manera muy competitiva y muy chumba y nadie, absolutamente nadie, desde de, de los gobiernos de este país, ni a nivel municipal ni, ni a nivel autonómico, puso eh, blimes para que la gente se pudiera eh, agrupar y cooperativizar de una manera efectiva. crear marques de, de calidad y la inigmir al teado y usando si todo el fonte ¿no? ah, hablando del arranque de las explotaciones bueno lo difícil es que yo, yo pienso ahí es lo mismo pero más fácil para quien quisiera arrancar era que pusiesen los comunales a funcionarios y hiciesen contrato de precisión Eso no era lo más fácil porque la tarea Menos yo creo que en torno a, en torno a 6 a 9 millones que se mueve. Y no hablamos ya de hectáreas trasladadas de cada agricultura. Bueno, yo pienso ahí que se debería formar un banco de hectáreas para que la gente que te arranque pueda tirar de Para las subvenciones de carne también te piden hectáreas, ¿no? Porque para cada todo un hectáreas hay un proceso de especulación hay un Santa también. ¿no? Mira, yo era un poco. salió con lo que decía antes Nacho. y con la dificultad que hay al acceso de la tierra por parte de la, de, de familias que venimos de, de la tierra yo voy decimos lo que lo que me adoctrinó mi abuela desde Guaje eh, mi abuela desde Guaje siempre me siempre me contó eh, mi abuelo hubiera 18 hermanos en tierra eh, los padres repartieron tierra eh, la mitad fueron a trabajar fuera unos... a Cuba, a las bueno, familias de antes, de primeros del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los que volvieron, porque bueno, unos murieron por fuera, otros siguieron la vida por ahí, tal, pues los que volvieron eh, a la hora de partir quedaron con menos tierra, entonces ¿qué pasa? Eh, mi abuela siempre me inculcó. Yo tuve dos tíos. Eh, yo eh, Tu abuelo y yo tuvimos toda la vida consiguiendo tierra. que hielo que nos da de comer, y es lo que nos dio de comer a nosotros antiguamente, entonces eh, nosotros tenemos que partir esto a partes iguales entre los dos. La lucha de ellos y dejar a los sus hijos lo mismo en cantidad que ellos dejamos a ellos. Entonces la lucha de la vida de ellos tiene que ser conseguir el doble de terreno si tienen dos hijos como tuvieron mi padre y mi madre, para poder dejarnos a nosotros el, el mismo terreno que ellos. Entonces Eh, vamos a ver, yo con esa doctrina y es la misma que yo estoy transmitiendo a los mispios, yo, eh, si lo necesito de verdad, venderé terreno, si no, ahí se mueve conmigo. Te mato, o si lo uso, pues usándolo, y si no, de mato, y si no, cederélo a alguien para que lo use, o en fin, habrá posibilidades, ¿no? Pero yo, seguro que de la misma familia, ese terreno eh, no me va a salir, a no ser que haya un caso de necesidad extrema. Otra cosa que hay que decir a nuestros métete la tierra y la accesoria en el culo. pues en mueva la Barcelona de aviador. Pues cuando yo muera como lo que dicen, pues cuando yo muera faes coño, lo que te salga los collares. Mientras tanto, ahí donde ahí está, está, está, el, está ¿El hachazo generacional? Sí, sí está eh, y dice, eh, no hay, hay, es hay, hay, Perdón, si no hay todo, lo meto, ese, no. Esto no, es de mí. Hombre, yo sobre los terrenos, aparte de, del tema sentimental, que ya es cierto, eh, hay una cosa que veo yo, que ya que... La, la, la gente que tiene ahora setenta y pico años, ochenta y pico años, pues tienen un sueldín, todos. Y no lo necesiten. Y a no ser que ellos vayas con mucho dinero, no lo van a vender. cuando lo, Ahora, yo estoy viendo, yo, estoy, yo soy de la parte de Carreño, y estoy viendo familias que, que, falta el, que empiecen a faltar los mayores, y que se está empezando a vender. Y, y esperar un poco si queréis comprar porque dentro de dos o tres años se va a empezar a regalar eh porque porque el banco no lo da y, y hay un, hay un hecho una cosa muy importante para comprar una cosa que el que el que venda quiera vender y, y de momento no quieren vender porque no lo necesiten pueden permitirse eso cuando empiecen a, a, a necesitarlo pues ya se venderá Y una cosa que os quería decir también, ya que, no, aparte de, los, de la problemática de ir a una zona rural, que los vecinos, que tal y cual, que es verdad que hay complicaciones, el enemigo que tenéis eh, yo creo que no lo, no lo podéis, eh, tenéis que definir muy bien el enemigo, que son las corporaciones alimentarias. Eh, quiero decirte, eh, está en, en ciernes. la, la eh, unión comercial entre Europa y Estados Unidos, que va a ser efectiva, que incluso va a haber unos tribuna, un, eh, una, una gran empresa, va a poder pon, poner pleito a un Estado, si, si en tanto que esta, esa empresa empieza a hacer negocio, el Estado cam, y cambia alguna regulación, quiero deciros, Las corporaciones alimenta, alimentarias, cuando Zapatero se reunió con Olives 34, eh, los, los 34 empresas, y como dice el otro, ¿quién manda en casa? Mingo Colasa, esos son los que mandan. Las corporaciones ¿qué, qué, qué, qué quieren que.? Cuando veáis, veáis un anuncio de campo frío, el es, es tu enemigo. ¿Eh? ¿Quién dice eso? Y es que había una película que seguro que vosotros que sois gente culta, más que yo. Había una película como de los años 70 que, que era basada en el futuro, que comían todos krill, unos galletuques que luego se descubría que estaban hechos de gente. ¿Visteis esa película? que <risa> ¿eh? <¿Qué> es <risa> ¿Eh? <¿Qué> es <risa> sí, alguno la vio. Pues entonces, a, ahora lo que se trata, lo que se trata, y es de que comamos todos lo mismo. Quiero decirte, yo tengo maíz de eso gordo de aquí, y el año pasado y dos se me coló del vecino, y yo no sé cómo lle. Eh, de donde lo trae y de dónde no ahora se tiende a, a comer todos igual y no vos, no vos van a dar ninguna ventaja tácitamente se deja morir una cosa porque tú, yo claro, yo en eso tengo una visión muy... si no hay una iniciativa de, de un poder claro eh, algo que una dejar a, a los particulares eh, a, a su aire a su libertad, al final... Yeah. poner todo todos les traves y, y eso acaba acaba muriendo y lo que se, los que manden ahora son las grandes corporaciones quiero decirte tú comes unas galletes y los galletes llámense tal y tú bebes un refresco y se llama cual pero es que al final eh, hay grupos de claro, yo estoy enterándome ahora eh, por ejemplo Nestlé Nestlé llévate un Galletes de tal, refrescos, hasta la Coca-Cola tiene un agua y tiene todo, claro. Toda esa alimentación masificada y. y, y, y, y va en contra vuestra. Ese ya es vuestro enemigo. Yo veo. Pero... Bueno, Ese pues... es el, el nuestro, el de todos. El enemigo de la sociedad. Ese es y el nuestro enemigo. El, el que está la comida en poder de. a nivel mundial, en poder de tres. Pero que son los mismos que tienen todo. ¿eh? ¿Eso? Claro, que son los mismos que ¿Tiene tienen todo. Bien, claro. que tienen la, hormilla, ¿tiene la, hormilla, ¿tiene la tienen el agua. Tienen el agua, tienen el agua. Tienen el agua. Y los, y los, y los, todo y todo los que se dedicáis a animales todavía. Pero lo de la semilla es de la marinera. Porque yo lo que os digo yo del maíz, que se, se ha dicho muy... todo esto, tenemos que acortar, cuidar sí. para mucho, no es como un santo con. con oh. esta santa. O sea, me a la bicha. Es el enemigo, pero. la calidad la tienen ellos y tardará mucho pero acabarán ganando porque la gente ahora está comiendo mierda no. ah. Claro, bien más barato no porque la calidad está hecho hay claro para sostener ellos sus medicinas También nos interesa que tengas alergia o que enfermes, ¿no? y que a un momento vengan medio día. Con una pelota, con un la cabina, que hay que tomar. Ponemos punto final. ¿Esto para cobrar? No, Esto. Ya, ya. Pasa a Uberbank y preguntes por mí. Ahí ya está. Puntamos arriba, así no me entendemos. Oye, yo, verás, esos libros, eh, esos de las recetas hay tres, uno para la CSA, otro para la yegra y otro queda por ahí de consulta. Los otros, solo hay un ejemplar de cada para que queden de consulta por ahí. Y los pequeñinos, los folletos esos pequeñinos, los podéis agarrar los que queráis. Y después del calendario, pues nada, lo mismo, hay pocos, pero Voy a ponerlo por ahí. Muchas gracias. Bueno, bueno,